Muy buenos días, muy buenos días, señoras y señores. Estamos arrancando aquí en La Mosquitera esta transmisión especial que estamos realizando, como otras transmisiones especiales también que estamos comenzando a hacer aquí en La Mosquitera y en este caso acompañando lo que es la marcha contra el fracking que se está dando ahora. Está empezando a reunirse la gente desde el nudo vial, convocada por la Asamblea por el Agua, y van a terminar、eh, recorriendo parte de, de la ciudad de Mendoza. Así que, así que en, esa, en esa estamos, arrancando de la mosquitería acompañando, como siempre, las luchas populares. Me acompaña Nelson Belmar. ¿Cómo le va, Nelson? Hola buenos Nacho, buenos días, buenos días, Eduardo, buenos días a toda la audiencia. que estamos acompañando. Esta gran jornada de movilización contra el fracking, impulsada por la gente de las Asambleas Populares por el Agua Pura de la provincia, con invitados también de, de otras provincias y lugares también del, del país, ¿no? Tal cual, tal cual, así, así es que, que. Mucha expectativa、ah, y mucha esperamos expectativa, que sea sí, una gran movilización. Eso esperamos ¿no? y estamos desde aquí, desde, desde, desde aquí los estudios centrales de la mosquitera. e n t a l a n d o comunicación justamente con nuestras compañeras y compañeros desde el otro lado. A ver, buenos días. Buenos días, Nacho. Buenos días, Nelson. Buenos días, Edu. Y buenos días a la audiencia. Así es, aquí ya estamos en el nudo vial, en esto que se denomina esta marcha contra el fracking por el agua pura. Y también, de alguna manera, este cierre de estos 15 días que se ha estado marchando alrededor de toda. La provincia. Tengo la grata compañía de Ana Clara en los controles, que nos saluda, y de mi compañero Darío Figueroa. ¿Cómo le va, compañeras, compañeros, la audiencia de la Mosquitera FM Radio Comunitaria? Estamos ya. Mañana, más que agradable, sol. Estamos acá, en un... En el,、eh, abajo, casi abajo del puente, n o en un parquecito, la verdad, que nos está cobijando de muy buena manera para llevar adelante esta transmisión en vivo. Le comentamos a la audiencia que, bueno, ¿qué le podemos decir en este momento? Muchísimo tráfico, como es de costumbre. Exactamente, en esta hora. Exactamente. Y bueno, ya ahí、eh, se van acercando l a convocatorias, e van acercando las la remeras negras, características de la lucha por las asambleas,、eh, por el agua pura, no No al fracking.、Eh, en minutitos nomás se van acercando las la, la, la banderas guipala también, ¿no? Me parece más que importante esta gran movilización convocada que ha tenido su repercusión. En distintos lugares en nuestra provincia. r e c o r r e m o s en general Alvear, ¿no? Con un epicentro muy fuerte y una lucha muy fuerte. Bueno, el caso del Valle de Uco también, que ha sido histórica su lucha en la defensa del agua pura. Así que, bueno, acá estamos para llevarle todo lo que vaya pasando en esta gran marcha que se espera muchísima gente. Exactamente, y vamos a ir por todos esos recorridos, porque van a estar llegando、eh, quienes son integrantes de las asambleas, tanto de Valle de Uco, Del sur y también de otras provincias, como decía recién en el estudio Nelson Belmar, también hay quienes llegan desde, por ejemplo, Entre Ríos. Así que vamos a estar trayendo también esas voces y vamos a compartir esta jornada. Obviamente que estamos acá ¿no? para、eh, acompañar esta lucha del pueblo de Mendoza, de los pueblos que no quieren、eh, la contaminación de sus aguas, que no quieren la sobreexplotación de sus recursos naturales. Recordemos que ha sido histórica. Bueno, tenemos la ley 7722, que ha sido un fruto de la lucha de la Asamblea、eh, de este pueblo que no quiere contaminación, que no quiere que les le,、eh, le propien sus recursos naturales, que no quiere、eh, envenenarse, ¿no? En busca de la satisfacción de unos pocos, porque justamente en el caso del fracking, recordemos que ni siquiera、eh, funciona esta mentira de trabajo. Eh, eh, a futuro, ¿no?、Exacto. Ha sido una de las últimas movilizaciones, movilizaciones o reclamos en Malarwe, g por ejemplo, donde、eh, si se quiere e s t á mejor visto, ¿no? Hay mayor consenso por el tema del f r a n q u i e pero obviamente que está el reclamo de que es mentira, completamente mentira el tema del trabajo, requiere trabajo muy especializado、eh, que, que no está acá en la provincia, así que bueno. Eso entre muchísimas cosas, ¿no? Eso entre muchísimas cosas más. Bueno, y bueno, y el caso de Malargues, e g u r a m e n t e también lo vamos a estar hablando.、Eh, la experiencia que tuvieron también en su momento con la Minera Vale y que verdaderamente esto también dejó、eh, otra fuerza dentro de lo que es eh, eh, la, provincia, la provincia, el departamento de m a l a r g u e en función a decirle que no al fracking. Bien,、eh, compañera, compañero, yo me voy a ir a recorrer el nudo vial, ¿ah? Voy a hacer las veces de, de corresponsal, voy a hacer todo lo posible. Así que, bueno, un gusto hacer este arranque y este, esta transmisión en vivo. Muy bien, si le parece, entonces nos vamos a estudios a aceptar algún tema y allí ya empezamos con las corresponsalías. Seguimos acá en La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Estamos en el 88.1 del Dial, acompañando esta、eh, espectacular, espectacular jornada. Quiero decir, esperemos que así sea, con una gran convocatoria a esta gran movilización contra el fracking. Llamamos desde La Mosquitera. Llamamos, convocamos a los vecinos y vecinas de la provincia, del Gran Mendoza, a sumarse a esta movilización. No permitamos, no permitamos que nos contaminen el aire y que nos contaminen el suelo. Es muy terrible esto que, los indicios que estamos teniendo. Fíjese de que, Nacho, le comento,、sí. eh, falleció don Fabián Tomasi.、Uh -huh. ¿Sabe quién es don Fabián Tomasi? Lo tengo, lo tengo. ¿Lo tiene? Sí, por algún lado. Bueno, para nuestra audiencia, comentarle de que Fabián Tomasi trabajó mu muchos años como fumigador. ¿ya? A los 53 años pesaba menos de 40 kilos. A raíz del, del, de, del trabajo que hacía como fumigador, ¿ya? él contrajo lo que se llama.、Eh, me van a disculpar que lo desletré porque es, es algo no, no tan complejo. Pero él contrajo una. Polineuropatía tóxica metabólica severa. En concreto, eso le, le, le causó una disfunción al sistema nervioso、eh, total. y a Esa t enfermedad la contrajo a raíz del contacto con los venenos, con los venenos y a que él utilizaba cuando fumigaba. Comenta Don Fabián que, comentaba Don Fabián, que. Eh, las indicaciones que él tenía、eh, pa, cuando hacía、eh, el, la fumigación era、eh, volar y fumigar contra el viento. Esa era como la medida de seguridad que él tenía、uh -huh. ¿Ah? para, no, para que el、no、viento. Para que caiga el veneno arriba.、Eh, exactamente. Pero pasaba de que cuando él tenía que almorzar, bajaba, a t e r r i z a b a en esas pistas, digamos, de, de tierra que hay en el campo y se comía un sándwich rodeado del veneno, digamos, que tenía el avión. ¿Ah? Ningún problema. Bueno, este señor falleció. Eh, eh, hay una gran conmoción por esto. ¿Por qué? Porque los pueblos,、eh, fundamentalmente del, del noreste de, del país, están, han dado una dura pelea, una dura batalla contra el glifosato. Esa lucha. ¿ah? Eh, Debe ser más o menos parecida a la lucha que se está dando en nuestra provincia con el tema del fracking. ¿ya? El c l i f o s a t o envenenaba el aire, envenenaba a las personas, las plantas. Fíjense que incluso se comenta que hay mucha gente que está volviendo a usar los pañales de tela, que eran los pañales que yo usé en mis tiempos, ¿ya? en vez de usar los pañales que seguramente usaba usted, don Nacho.、Uh -huh. Aguilar, usted usaba pañal descartable, seguramente. Seguramente, ¿cierto? no tengo bueno, recuerdos, pero seguramente. y o por, por cosas, estas, estas cosas del tiempo que a veces son ingratas o qué sé yo, bueno, yo usaba pañales de tela. ¿Sabe de q u e se comenta de que el algodón que contienen los pañales descartables、eh, generan cierto tipo de alergias a los bebés por el glifosato que contiene el, el algodón? ¿Estaba enterado de ese, de ese.? Estaba enterado, sí. ¿Estaba enterado? Caramba, entonces usted está enterado de todo. Bueno, c o m é n t e s e l o a la audiencia entonces. Porque no, si、bueno. yo l o hablo a usted y usted sabe todo, ¿cuál es la gracia Al Algunas la... cosas, algunas cosas. Esto también es parte, me parece, de, de las luchas paralelas, si se quiere. No sé, si, no sé cómo denominarlas bien, pero serían las la luchas del. La, de la, Ciudadanas, ¿no? De, a lo largo y ancho del país, con los diferentes pueblos que van atravesando diferentes problemáticas, ¿no? De las asambleas que, van, que van teniendo tanto en nuestra montaña y lo que se habla con la minería, lo que se habla de, de en este caso, de Vaca Muerta, que, que está ahí y que, y que en vez de empezar a proponer o continuar、eh, fortaleciendo por parte del Estado, ¿no? Un, un, una alternativa que ya es momento de empezar a. a A, a, a virar la cuestión, están apostándole estratégicamente al fracking, a, a la continuación de la explotación petrolera, que hay que decirlo, es una tortellita importantísima, pero que seguimos por el mismo camino en vez de, en vez de dar vuelta a la, la cuestión y, y en vez de empezar a, a cambiar realmente la. La matriz energética, eso en un lado, y lo que estábamos comentando recién acerca de. también de otro modelo económico, porque tiene que ver con los modelos económicos, con qué.、Claro. Con qué justamente, modelo, qué modelo económico elegimos, ¿no?、Eh, valga la redundancia. Co claro, co cómo, co ¿con qué modelo、eh, nosotros producimos las condiciones de vida para nosotros, digamos,、claro. para, para, para los seres humanos? Pero, ¿sabe? además de eso que usted señalaba, Nacho, hay, hay temas,、eh, hay un contexto global mucho más complicado y complejo ahora. La lucha medioambiental no debe ser vista como una cosa de, al, de unos grupos de locos, estos hippies que el agua pura. No, no, no. no, no. ¿Eh? Esto no es una cosa de moda. Esto.、Eh, la lucha medioambiental tiene que ver con la defensa de la tierra, es decir. De lo material sobre lo cual pisamos y hacemos la vida nosotros. ¿La vida misma? Exactamente, la vida misma. Entonces, lo que está sucediendo con estos modos de producir y reproducir la vida de los seres humanos en este planeta es que lo estamos envenenando todo.、Uh -huh. ¿ya? Es decir, tenemos un efecto invernadero caballuno que se viene y que todos los portales científicos de todo el mundo dicen de que en 30, 40 años más esto va a ser casi un desastre. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido ninguna de las metas que han acordado los grandes países contaminadores en función de eh, eh, eh, lograr un, un aumento de la temperatura que no pase, digamos, de los 2 grados. Acordaron 1,5 grados. No, no llegamos a eso,、eh, pasamos los 2 y dicen los expertos que vamos a andar entre los 4 y 6 grados más. Eso es un detalle, pero tenemos contacto con nuestros compañeros allá en ciudad. Sí, compañeros. Sí, Nelson, bueno, ya empezamos el recorrido acá por el nudo vial.、Eh, se va、eh, calentando la convocatoria. La verdad que es muy, muy importante las banderas, los cánticos, la verdad que se va armando esta marcha, esta convocatoria contra el fracking por el agua pura. En este caso, estamos con Mabel, que viene de, de General Alvear, de vecinos autoconvocados de General Alvear. Y bueno, le vamos a pedir que se presente y nos vamos a dar los buenos días. Buenos días, Mabel. Bueno, mi nombre es Mabel. Vengo de General Alviar, del sur de la provincia. Bueno, en defensa del agua. Y, y bueno, invitar a toda la gente que se una en la lucha. Es algo difícil.、Eh, no hay que tener miedo porque creo que nos viene impresionando con el tema de、um, esta ley contraversional. Pero bueno, yo invito a toda la gente también que, a que tome conciencia que. El agua es vida y si no la cuidamos, vamos a perder. Así que, bueno, eso. Invito a toda la gente que, que se sume a esta lucha. Mabel, recién decíamos, arrancábamos en la mesa y decíamos que General Alvear había sido como un epicentro de la lucha、eh, contra el fracking, por el agua pura. ¿Qué nos puede decir de la lucha de los vecinos y las vecinas ahí de General Alvear?、Eh, bueno, ahora está n representado s en esta marcha, pero ¿cómo se ha dado todo este proceso ahí en el departamento? Y bueno, la gente ha acompañado mucho y, y cuesta, cuesta que, que salga, pero bueno, hay que trabajar, hay que charlarlo y, y eso, convocar y, y hacerse un grupo fuerte y salir a pelear en el agua, el agua que nos, que nos da la vida. Decía q me comentaba un poquito del rol de los medios de comunicación ahí en General Alvear, que no puedo decir de eso. Y hoy los medios de comunicación, bueno, que nos representa es Radio 1 Albiar y Lucio Aguirre, y ya no creo que más nadie. Muy, poco, muy poca información, así que no, no, no hay muchos referentes. Pero bueno, Radio 1 y Lucio Aguirre, que, que son los que están en, en apoyo de esto. Y Much funden. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, compañera, compañera. Eh, venga, eh, acá bueno, le vamos a pedir a otra compañera, no sé si le vamos a pedir que se presente, creo que de Alvear también. Soy de Alvear, somos del auto convocado de la calle O, soy Alejandra de m a r q u e z Y bueno, estamos acá en representación de todo mi pueblo,、eh, que no ha podido venir. Y bueno, el agua de Mendoza no se negocia. ¿Cómo e s esta lucha de, contra el fracking, contra la explotación, la sobreexplotación de nuestros recursos naturales? ¿Cómo lo está viendo el pueblo de Alvear? Y, Si se puede dar un freno ¿no? en, la, en esta lucha. Y si salimos todos a la calle, le vamos a dar un freno. Yo sé que le vamos a dar un freno, pero la gente está por mucho miedo. Pero el miedo hace sonso a la persona, así que no, no, no tenemos que tener miedo. Tenemos que salir a la calle y apoyar a los pocos o muchos que hayan y decir basta. ¿Qué pensaba de la postura del gobierno de Mendoza? Que bueno, dice que el fracking no contamina, que el fracking、eh, da trabajo, que el fracking, bueno, es el futuro, por decirlo de alguna manera, para nuestra provincia. Yo lo que le digo, ¿por qué en países super desarrollados no está el fracking? Está prohibido y ¿por qué lo tenemos que tener nosotros? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, compañeros, compañeras,、eh, les, les comento: ya se va juntando mucha gente, muchas banderas ¿no? al fracking por el agua pura. Seguimos transmitiendo en vivo por la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Nos volvemos a estudio. Muy bien,、eh, Darío, ahí estábamos escuchando estas entrevistas a. Eh, quienes s están e convocando, gente que está empezando a acercarse ahí al nudo vial, invitamos a, a quienes estén escuchando la mosquitera que se acerquen y que va a empezar en, en un rato la, la marcha ¿no? a, hacia, hacia allá, hacia, hacia la ciudad de Mendoza, don, don Nelson. Vamos a escuchar entonces un poquito de música, ¿le parece? Me parece muy bien. v á m o s nomás. Vienen a hacernos el suelo pedazos. Quieren seguir mintiendo con cinismo. Los gobernantes tejen turbios lazos. Siguen alimentando el espejismo. Dirán que estamos planteando una locura. Que el fracking es lo mejor para vaca muerta. Dirán que la lucha es solo travesura. la hora d す r e s が s t ま r Continuamos en el aire de la mosquitera y es momento de continuar con nuestra transmisión. Vamos a escuchar cómo empieza la primera mesa ahí desde el nudo vial. Vamos a irnos hacia allá. Así es, Nacho. Aquí estamos. Continuamos en el nudo vial y estamos en la compañía de Juan Pablo Olson del Movimiento Argentina Sin Fracking de 350.org, que viene desde Buenos Aires y a quien, bueno, lo vamos a saludar y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno,、eh, estás aquí en, en, en esto que se va a llevar a cabo hoy y、eh, ¿cómo se ha venido dando? ¿Cómo se ha venido organizando? ¿Cuál ha sido también tu vínculo con las asambleas de acá de Mendoza? Bueno, nosotros、eh, no, nos parecía desde estas articulaciones, el Movimiento Argentina Sin Fracking y el Movimiento Climático 350.org. Muy importante acompañar la movilización de hoy, la consigna de hoy, la lucha de las asambleas por el agua pura. Es un momento bisagra, es un momento realmente preocupante. Se juega mucho en Mendoza y no solamente en Mendoza.、Eh, el Grupo de Argentina Sin Fracking ha acompañado otras luchas en contra del fracking en otras provincias.、Eh, las más paradigmáticas son las provincias de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Pero sobre todo la provincia de Entre Ríos, después de mucho tiempo de lucha, protagonizada por las asambleas de Entre Ríos, que son históricas en la lucha también por la defensa del agua,、eh, se dieron a una tarea de resistir en Entre Ríos el avance del fracking, que en su momento, bueno, obviamente hoy por hoy está prohibido el fracking en Entre Ríos, pero en su momento se intentó hacer lo que se está intentando acá en Mendoza, que es instalar la idea de que el fracking es bueno, instalar la idea. de Que no es contaminante, instalar la idea de que es el progreso para la provincia y realmente ese mensaje es muy perverso. Nosotros vemos como preocupante、eh, la manipulación de los medios de comunicación, el cerco mediático que hay acá en Mendoza. Todavía, si bien hay muchos grupos y asambleas informados, todavía debe haber mucha gente que no sabe lo que es la palabra, la palabra fracking. Entonces, El, el, el, la convocatoria para hoy es muy importante en ese sentido. En la ciudad de Mendoza se necesita movilizarse, se necesita dar información, porque si esto avanza, y lo preocupante es que está avanzando, realmente va a hacer mucho daño a Mendoza. Y le va a hacer un daño irreversible. Y va a modificar la matriz económica de Mendoza. Y eso es lo que pretende el gobernador Cornejo. Lo pretende con un acuerdo con Macri, que ha venido estos días,、eh, evidentemente, a mentir, a, a hablar banalidades, a lo, se, a lo que se caracteriza Macri también, que es una persona de un cinismo cada vez más pronunciado. Seguramente les habrá, se habrá reunido con los bodegueros para mentirles, para decirles que no se preocupen. Que el agua no contamina y es una mentira más de una catarata de mentiras que él, como presidente, viene realizando desde la campaña, en donde prometió que no iba a haber despidos y está habiendo una ola de despidos fenomenal en Argentina, sobre todo en el Estado. Dijo que、no iba a, no, eh, no iba, lo, los trabajadores no iban a tener que aportar ganancias y es lo que tienen que aportar, que no le iba a tocar la jubilación de los jubilados. Y promovió con represión una, una ley de modificación de la, de la jubilación de los jubilados. Y así uno podría seguir describiendo. Y en el caso de Mendoza, lo preocupante es que hay un acuerdo entre Macri y Cornejo para hacer avanzar el fracking con una gran propaganda de este yacimiento vaca muerta. Y lo preocupante es que para lograr eso está avasallando la democracia de Mendoza. Está rompiendo el pacto social fundante de la democracia de Mendoza, que es、eh, el respeto por la participación, el respeto por el debate, el respeto por las discusiones. Acá no hubo discusión. Acá se impuso ferozmente una tecnología y una metodología de extracción de gas no convencional que es de las más contaminantes del planeta. Se la impone con mentira porque manejan los medios de comunicación concentrados en Mendoza. Se la impone con una criminalización de la protesta, se la impone con un decreto inconsulto, se la impone avasallando el artículo de la Constitución que habla del derecho de todos nosotros a un ambiente sano, que se lo está avasallando. Ya hay contaminación del agua. Y por si eso no fuera poco, además, la semana que viene pretenden modificar el código contravencional para que ni siquiera se pueda reclamar. Y ni siquiera en las redes sociales se pueda reclamar. Entonces, por eso, es por esos motivos que hay compañeros que hablan de una actitud dictatorial de Cornejo, porque la, la tiene, porque la es. Y realmente yo creo que él debe tener unas grandes ambiciones en acuerdo con Macri. Seguramente él tiene ambición de ser candidato a vicepresidente el año que viene, que es un año electoral en la Argentina en el 2019. Seguramente. No solamente es un acuerdo entre Cornejo y Macri, sino que es un acuerdo también con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que va a venir a la Argentina. que Hay una reunión en estos días en Mendoza del G20, que es el encuentro de los negociadores de las principales economías del planeta para cerrar acuerdos comerciales, entre los cuales seguramente ellos quieren garantizar el avance de la explotación del fracking, contaminando el agua, lamentablemente, y por supuesto. De, de Mendoza, y ese es el gran problema. Entonces, todo eso está pasando, todo eso está sucediendo.、Eh, como contexto económico general, está también、eh, el acuerdo de Argentina con el FMI y un gran endeudamiento que tampoco es casual, porque lo que es característico de las corporaciones y los acuerdos de los gobiernos cuando quieren hacer avanzar el fracking. e s a h o g a r a las economías regionales para que, entre comillas, no les quede otra que aceptar un método productivo como sería el fracking. Entonces, hay que pensar cuáles son los intereses que están detrás del avance del fracking y cuáles son los intereses que están en la, en la defensa del agua, en la defensa de la vida, en defensa del aire puro, las asambleas, distintos grupos de la sociedad. Distintos grupos que pueden ser la iglesia también, que pueden ser grupos sindicales, algunos dirigentes de partidos políticos que están reaccionando y que intentan presentar en articulación con todos estos grupos un proyecto de ley de prohibición del fracking. Es por eso que hay que prohibir el fracking, porque realmente va a provocar un, un daño muy profundo e irreversible al agua, a los ríos y a los acuíferos de Mendoza, como sucedió en otras partes del mundo y como. Dolorosamente está sucediendo y sucedió en Río Negro, que es otra de las provincias que abarca Vaca Muerta.、Eh, en Río Negro vinieron compañeros de Río Negro, sobre todo de Allen, Juan Carlos Ponce y Lidia Campos, a hablar del drama social. Hay veces que lo llaman ecocidio o genocidio silencioso, porque al igual que los agrotóxicos, el modelo extractivo con las características que tiene en el fracking. O el modelo agrotóxico son venenos que envenenan a la población, que provocan enfermedades en la población, en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Y en Allen hay casos de enfermedad por intoxicación múltiple, que puede ser por el agua, los alrededor de 800, 900 químicos que se liberan en la utilización de millones de litros de agua para pulverizar la roca. Desquisto, de también hay un venteo de gas metano que es absolutamente venenoso. Hay contaminación del aire, del suelo, del agua. Entonces, eso provoca enfermedades como es leucemia en niños y en adultos también. Y todo eso está pasando, hay que saberlo, hay que difundirlo, hay que movilizarse, hay que participar, no hay que tener miedo. No hay que darle el brazo a torcer a Cornejo, a Macri y a Donald Trump. Trascendió en los medios que en el, en el marco del acuerdo con el FMI hubo una llamada telefónica y una conversación entre Macri, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como apoyando a Macri. Sí. Y lo que trascendió en los medios es que Trump le habló a Macri mucho de vaca muerta, que está. Preocupado por garantizar los intereses norteamericanos、claro. en vaca muerta. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Estamos hablando de una ocupación de nuestro territorio por、mm -hmm. intereses extranjeros, de corporaciones, que no tienen otro fin que una ganancia y un lucro a costa de realmente contaminar el territorio, la población, no les interesa. Entonces, por todos estos motivos es que nos parecía muy importante estar presentes hoy y seguir trabajando. La convocatoria de una gran movilización en donde sea necesario para incidir en la sociedad y para incidir en las decisiones. Esa es, es un poco la idea. Juan Pablo, un panorama cada vez、eh, más profundo, ¿no? Que tiene que ver con、eh, una situación que, si bien lleva años en nuestro territorio,、eh, a pesar de los distintos gobiernos que hayan pasado, se, va, se viene agudizando.、Eh, Y, y ustedes se han ido dando también desde los distintos espacios asamblearios distintas estrategias. En, en este contexto, con estos gobiernos que miran para otro lado y además de mirar para otro lado, también lo ligan a la represión, lo ligan a, a, a actitudes dictatoriales, a gobiernos con un corte mucho más represivo,、eh, ¿qué horizonte ves? Yo, en este marco, que. Describíamos recién, veo, veo un panorama positivo. Veo que hay grandes victorias. Veo que hubo una gran victoria de, la, de las asambleas y de la sociedad mendocina al inicio de este proceso, en donde después de grandes movilizaciones multitudinarias, algunas en Alvear, en otros distritos, se logró algo imprevisto y a mucha velocidad: que es instalar la discusión del fracking. Antes de que esté instalado del todo el fracking,、uh -huh. se logró instalar que la gente no quiere fracking y se logró instalar a nivel social, inclusive yo vi como una gran victoria, una, una encuesta a nivel de la sociedad de Mendoza donde se habla que alrededor del 67 o 69% de los jóvenes de Mendoza rechazan el fracking. Yo creo que esa debe haber sido una de las encuestas más dolorosas para Cornejo, que realmente lo, lo, lo complicó. Porque yo creo que en retrospectiva él tenía pensado que el fracking iba a avanzar positivamente, sin problema. c、claro. en medio del mundial, de manera distraída, como diciendo: No, yo instalo el fracking y a esta altura ya estoy haciendo campaña como vicepresidente y con una imagen positiva. Me parece que eso no lo tiene fácil.、Uh -huh. Creo que está entrampado con su ambición de ser candidato a vicepresidente. Y creo que ahí está la gran pulsada de las asambleas y de la sociedad. Es decir,. Su ambición es ser vicepresidente, pero a costa de destruir a Mendoza.、Uh -huh. Y los mendocinos no te lo vamos a permitir. Y sabelo bien vos, y que lo sepa Macri, que lo sepa Durán Barba, sépanlo. No van a tener un, presidente que tiene, un candidato a vicepresidente que tiene todo regalado, un presidente que tiene la complicidad de acompañar todo este proceso. Macri debe tener también la ambición de cerrar. Un financiamiento de campaña con las corporaciones petroleras que van a venir a invertir a vaca muerta, y no se lo vamos a permitir, no le vamos a permitir todo eso. Le va a salir muy caro haber pretendido envenenar el agua de Mendoza, le tiene que salir muy caro. Esa es un poco la perspectiva que nosotros vemos, y esto hay que trabajarlo comunicándolo en las redes, viralizándolo, incidiendo en los medios nacionales de comunicación. que Le duelen a Cornejo. Hay muchos medios nacionales. Nosotros fuimos con un grupo de compañeros a Crónica TV, por ejemplo, a discutir de este tema. Hubo una editorial de, de Crónica en tanto programa a nivel nacional que se ve en todo el país, bastante visto,、uh -huh. con editoriales fulminantes hacia Cornejo. Porque están mostrando una realidad que los, los medios locales no muestran. Y me parece que a la larga, Cornejo, todo este. Todo este juego de manipulación me parece que le va a costar caro. Esa, esa es la sensación que tengo. Obviamente hay que hacer mucha fuerza, movilizarse, no ceder, no desmoralizarse en absoluto y saber que se está dando una gran pulsada y, y todo el país s está acompañando. Todas las asambleas del país tienen los ojos puestos en Mendoza y se solidarizan, muchos movimientos a nivel latinoamericano. Hay una gran solidaridad. Todos preguntan por Mendoza, qué pasa en Mendoza, cómo podemos acompañar la lucha. Claro, son por distintos medios alternativos, pero bueno, se va instalando el tema、Seguro. y me parece que va por ahí la cosa. Seguro que sí. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por, por acercarte acá a la mesa de la mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Lo escuchábamos a Juan Pablo Olson del Movimiento Argentina Sin Fracking y de 350.org. Les contamos que、eh, ya está cada vez creciendo más esta concentración. Luego se marchará y se llegará al Parque Central, donde se va a llevar a cabo un festival en esta Mendoza sin fracking. Nos vamos a estudios. Buenísima entrevista, Gabriela. Bueno, ahí estábamos escuchando algunas, sobre todo las especulaciones、eh, políticas, politiqueras, digamos, que, que, que atraviesan toda esta situación, ¿no?、Eh, las, las intenciones de, bueno, tratar de meter este. Esta actividad,、eh, justo cuando estaba el mundial, cuando parecía que no iba a pasar nada, cuando estábamos todos dormidos, bueno, se despertó una p u e b l a d a Por que... ahí la posibilidad de, sal, de salir campeones no no vilaba y decía fracking.、Eh, Vamos nomás, fracking.、Sí, Somos ni... campeones, total. ¿eh? Pero bueno, en e s estamos.、Eh... Interesante, ¿no? Todas estas, estas especulaciones políticas que, que atraviesan esto, y bueno,、eh, la, gran, la gran cantidad de plata que, que, que significa. ¿Qué significa todo esto? ¿no? Eh, es n son... o、claro, son unos, unos cuantos mangos y, y si tú ju juntas los mangos con、eh, ciertas ambiciones políticas, digamos, tenés un, un, cóctel interesante. un cóctel interesante. Y sabes tú de qué pensaba con esto del código contravencional? ¿no? Es、eh, eh, interesante cómo、eh, eh, pisan fuerte, ¿eh? discuten, abren la discusión hasta ciertos límites, discuten fuerte y. Sacan el código, nuevo código de faltas.、Uh -huh. ¿ya? Yo no, no lo he leído completamente el código de falta, solamente. Eh, eh, o sea, pero me quedé preocupado. o s a b e de qué me quedé preocupado? ¿De qué se quedó preocupado? Por ahí sí también、eh, pedía derecho de pernada el, el, el conde que tenemos. ¿eh? Porque he visto que to, todas estas órdenes de que,、eh, cómo debes andar, si el ruido o no ruido, si el ambulante o el no ambulante. Que el, el respeto a un funcionario del Estado. ¿Qué cosa más, más subjetiva es e No i m a g i n a t e que yo me levanto atravesado como funcionario del Estado y me miraste mal, Nacho. t e cual. Me miraste mal, Nacho. Te voy a hacer una. Te voy a mandar.、Eh, Tienes 9 mil pesos para pagar la multa, si no te, te manjas tres días ahí en la comisaría、Preso. o no sé dónde. Qué, qué, qué terrible a esta altura, ¿no? Cuando los temas relativos a la libertad y, y las cuestiones democráticas ya se supone que son discusiones totalmente saldadas, digamos. Deberían ser. Ahora ¿no? estamos en otra cosa, ¿ya? Para uno estamos en los albores de la felicidad. Prenden, b a s e al consumismo. Y para otro estamos, digamos, en los albores de algo muy jodido que si no lo remediamos, digamos,、eh, las futuras generaciones. Nos van a pisotear más encima, más encima. ¿Le parece que vamos a una pausa musical? Vamos nomás.、Eh, vamos, e d u a r d a ver con un poquito de música. Y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas, orden para que los chicos tengan una mejor escuela, orden para ir por más seguridad, orden para tener mejores hospitales, orden para que sea atractivo invertir y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente. See、sí, you. now. Estamos en la Mosquitera 88.1 del Dial. Estamos acompañando esta gran jornada del de pueblo mendocino contra el fracking. Queríamos,、eh, estamos conversando sobre temas relacionados a, esta, a este problema.、Eh, y me puse a, a googlear porque que, que esto. esto Esa gente que nació por los 50, ¿cómo habrá podido vivir sin Google, digo yo, Nacho? ¿Ah? ¿Viviendo nomás? ¿Habrá vivido bien esa gente sin Google? Yo ¿Eh? creo que habrá ha b r á vivido mejor, ¿Usted, ¿usted dice? Yo creo que sí. <risa> <risa> <risa> yo creo que s i v í a mejor. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mire, me metí ahí y, ¿sabes?, de que el ser humano y, sobre todo,. Lo que este sistema valórico, porque este sistema en el cual vivimos tiene ideas valóricas, ¿no? La vida, la libertad, la, muchas cosas. Entonces, este sistema, decía, tiene la capacidad de, de, de incidir sobre la mente de las personas de manera impresionante. No sé si nuestra audiencia, seguramente muchos sí,、eh, han escuchado hablar del mar de Aral, ¿no? Eh, es un mar que existió、eh, cerca de, de un pequeño pueblo en Uzbekistán, antiguo pueblito perteneciente a lo que se llamó la, la República Socialista Soviética. ¿ya?、Eh, vamos a continuar después porque ahí nos avisa Eduardo que estamos en comunicación otra vez con nuestros compañeros. Sí, de, ¿Con quién estamos ahí? Acá estamos, Nelson, en el, seguimos en el nudo vial. Bueno, están repartiendo en este momento, están repartiendo globos.、Eh, estamos, bueno, con una referente de la lucha de la Asamblea Popular por el agua. Estamos con Julieta l a b a r e l o Buenos días, Julieta. Hola, buen día. La verdad es que estamos teniendo un día lindo.、Eh, sí, la situación es un poco tensa, porque la verdad es que con el tema de、eh, la discusión del código de faltas, de que ya no podemos ni salir a la calle por miedo a que nos lleven detenidos o que nos metan multas,、eh, bueno. A pesar de eso, estamos acá sabiendo con todas las seguridades que todas las medidas, absolutamente todas las medidas que está tomando el gobierno de Mendoza, son inconstitucionales, son ilegales. Y hoy, particularmente, bueno, lo que nos convoca es el tema de manifestar、eh, en conmemoración de otro año más de lucha、eh, en contra d el cambio climático que está destruyendo nuestra calidad de vida en el mundo,、eh, para volver a manifestarle al gobernador y al presidente de la nación. Ya estabas ayer acá en la provincia, que、eh, nosotros no le damos la licencia social para、eh, avanzar con el fracking, sabiendo que, bueno, dentro de esas medidas totalmente ilegales que está llevando adelante, también、eh, está desoyendo no solo la voluntad popular, sino también las mismas leyes que de alguna forma le impiden que siga avanzando, entonces ya violenta las leyes、eh, de protección ambiental,、eh, tratando de. De imponer、eh, un modelo、eh, de saqueo y de contaminación en toda la provincia que no nos va a dar tiempo a recuperarnos, que ya está dejando sin trabajo, que ya está contaminando, a pesar de que hace muy poquito que, que está llevándose adelante. Es decir, desde, se puede decir de alguna forma desde el año pasado que empezaron con las pulverizaciones aéreas、eh, y ya, está, ya estamos empezando a ver la, las consecuencias, derrame s de petróleo. Porque ya empezaron con los,、eh, con los pozos de fracking,、eh, además de que estamos impulsando desde hace un año una ley directamente de prohibición de la fractura hidráulica en Mendoza y que se está tratando en la legislatura, y que por otro lado, además, ya se van sumando más voces no solo del mismo pueblo, o sea, no somos las asambleas de Mendoza, si bien son los, las que en primera instancia convocamos, solamente nosotros las que estamos. Convocándonos, manifestándonos en contra de este modelo de saqueo, sino d e muchos sectores. Acá hoy confluyen personas autoconvocadas, muchísimas personas autoconvocadas, que además de venir a decirle que no al gobernador, que no queremos fracking, vienen a decirle que no queremos que siga destruyendo los puestos de trabajo, que algo, al presidente de la nación, que no vamos a permitir que destruya la agricultura familiar. Eh, en esta semana se trata en la, el Congreso de la Nación una mal llamada ley de semillas, que en realidad es patentamiento, para hacer desaparecer las semillas nativas, para obligarnos a, a, a mal alimentarnos o con, intoxicarnos con eh, eh, productos eh, eh, cultivados a, en base a semillas angénicas y, y un abuso total de agrotóxicos. Son muchas las medidas totalmente dentro del modelo de saqueo que se están llevando tanto a nivel provincial como nacional. Y en Mendoza, el agravante es lo que decía al principio de, de mi alocución: desde que directamente, como el gobernador sabe que nos oponemos a sus medidas inconstitucionales, pretende sacar a la policía. Le decimos, perdón que te corte, Julieta, que e s t á en este momento la policía, no sé si policía de tránsito, que estaba conversando con ustedes.、Eh, ¿Qué les dijo, en, en qué consistió la charla? No, en realidad、eh, la, lo que es、eh, preventor y policía siempre se acercan para ver en qué condiciones vamos a desarrollar la actividad.、Eh, en, la, en realidad en la, el miedo、eh, que, que se genera en mucha gente, que es lo que estamos pretendiendo、eh, desvirtuar, pretendiendo superar, es a que les pongan multa, que los lleven detenidos, porque a pesar de que el código nuevo de faltas, que es totalmente inconstitucional y que nos lleva. A retroceder 200 años de, de historia de Argentina,、eh, no está aprobado、eh, en el imaginario colectivo, es como si ya lo estuviera. Y realmente, esté aprobado, no, esté aprobado, no se puede aplicar,、eh, vamos a atacarlo desde todos los puntos, desde todos los flancos, o sea, no solo poniéndonos en la calle, sino también desde el punto de vista jurídico, porque somos muchos abogados ya que estamos、eh, trabajando. En contra, no solo del f r a c k i n g que llevamos trabajándolo hace más de un año, sino también de todas las medidas c o n s t i t u c i o n a l e s que está llevando adelante Cornejo,、eh, los, la élite en aula, la, la, la intentona de hacer desaparecer los IES en la provincia, los problemas con las paritarias, todos los conflictos educativos que estamos, llevando, que estamos teniendo actualmente, tanto en la provincia como en la nación, y、eh, quienes estamos desde la, desde la rama jurídica, estamos trabajando. Activamente, por ende, no vamos a permitir que siga avanzando el fracking, no vamos a permitir que sigan avanzando con las fumigaciones y no vamos a permitir que el código de faltas se ponga en vigencia. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto no siga adelante. Y hoy le decimos al gobernador que se baje de, de su sillón, que deje de creer que es el rey, que él no es Luis XIV. Que él está、eh, como gobernador con un mandato, ha sido elegido y que tiene que respetar、eh, el mandato popular. Así que le, le decimos ahora que venga, que nos vea, que a dónde está el pueblo, el pueblo está acá, el pueblo no va a estar jamás con él, porque el pueblo jamás va a permitir que un gobernador autoritario, dictador、eh, y que es encima represor pueda avanzar con cualquiera de sus políticas. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra de Julieta Lavarello,、bueno, referente de la lucha de la Asamblea por el a g u a Bueno, hay mucha gente,、eh, muchas organizaciones sociales acompañando, como ustedes escucharán, los bocinazos acá en, en, en, en el nudo vial, también acompañando de alguna manera a q u e l l o s que van transitando con el, con el vehículo. También,、eh, voy acercando, a ver si podemos charlar con, con ellas. La verdad que también están. Realizando una, una manifestación acá, son de la Asociación de Pequeños Productores de, de, de, de San Martín del Este. Le vamos a decir lo, los buenos días, ¿cómo te v a Buenos días. Bueno, ¿qué, qué están llevando? ¿Qué protesta están llevando adelante ahora? Nos o t r o s porque nos vale n la verdura, nos vale. El, está todo caro para comprar los, ¿Ah? los plantines, las semillas bien, y. Bien. Y también.、Bien. no Economía en el campo, digamos, el laburante, el laburante en el campo está muy fea, muy mala. Sí, no, no vale nada, lo que, lo que sembramos no, no vale, no, vale muy poco, hay veces no vale, lo tienen que pasar rastra, así que salimos perdiendo, n o por eso queremos una respuesta. Por eso,、eh, recién fuera del micrófono hablamos, bueno, cómo se unen e s a s luchas y ustedes trabajan con un recurso vital que es el agua. Sí, y el agua y que. El agua que no, no, no viene como debe ser, no, no es como antes, así que está todo diferente. Así que, bueno, no sé, espero que se mejore esta situación. ¿Algún ejemplo como productora? ¿Qué, usted, qué, qué, qué produce? ¿Y a cuándo lo vende y a c u á n t o después se comercializa? Nosotros, por ejemplo, ponemos ajo, cebolla, tomate. Por ejemplo, el año pasado. La caja de tomate a 30 pesos está llevando en la chacra, que viene un, la caja que sale, pesa 20 kilos. Y el kilo de ajo a, 30, a 3 pesos con 50.、Eh, que no vale, no es nada, no es nada eso. Igual que la cebolla, la cebolla a 40 pesos, la bolsa, que en otro lado está a 20 el kilo, así que la bolsa pesa como 90 kilos. Así que todas esas cosas, Dios. Hay medidas para ayudar a los grandes y no hay nada para ayudar a, a la p r o d u c t o r s ¿no? Ajá. Sí, bueno, nosotros somos pequeños productores. No, no, no. no, ya, no puede, ya no se puede ni comprar nada porque la semilla está muy cara, está todo caro, los abonos. Ya no se puede trabajar ya. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, a h teníamos la palabra de, también que van concluyendo en esta marcha la Asociación de Pequeños Productores de Tres Porteñas y de San Martín. Vamos a partir, Muy bien, Darío, excelente esta, este recorrido por la marcha, ¿no? Que está realizando, así que, bueno, vos estás, te habíamos cortado algo, Nelson. Sí, sí, estaba、eh, comentando ahí, antes que hiciera esta última s a l i d a nuestro compañero Darío Figueroa, estábamos, estaba introduciendo el tema del mar de Aral, ¿no? Este, ese mar ubicado en Uzbekistán. Esta es una nota del diario Clarín. Eso, o sea, estamos sacando recursos de, de lo que podrían ser nuestros enemigos o adversarios, como usted quiera llamarlos. Esta es una nota de Clarín del día 17 de agosto del 2018, con eh, eh, el soporte, el auspicio de Carrefour Action Energy Easy, Mire usted. A, CencoSud y el, la cadena de cine OITS. Así se dice, ¿no? Bueno, o sea, es información seria. Esta gente informa、eh, de manera seria. Y esta gente nos dice de que,、eh, el, de que se secó este mar. Ya, esta noticia ya tiene unos cuantos. Un, cuantos un, un buen tiempo para atrás. Dice: Mar de Aral. Cuando un desastre ecológico se transforma en una atracción. ¿Se acuerdan、eh, ustedes, amigas y amigos, recordar esa noticia de cuando el glaciar Perito Moreno、eh, tenía su desprendimiento de masas de hielo importante y la gente iba a mirar cómo, a causa del calentamiento global, ya se desprendían esas enormes masas de hielo y la gente aplaudía cuando la. El hielo se desprendía y tocaba el, las gélidas aguas ¿eh? del mar allí. La gente aplaudía,、uh -huh. gritaba. Bueno, esta nota es versa más o menos sobre lo mismo, porque dice de que el mar se secó, solamente hay botes abandonados, barcos abandonados. Imagen impresionante. Pero sí, pero sí、eh, es una zona turística, es decir, la gente va a visitar. Un lugar donde antes había un bar y que ahora no hay. Esto es un desastre. Y quería hacer esta, esta, esta reflexión porque cuando comenzamos esta breve nota, ¿eh? comenzamos diciendo, hablando sobre la capacidad que tenía este sistema para、eh, atontar, para colonizar, para destruir la capacidad de discernimiento de las personas. ¿Ya? Está todo bien, lo que me digan está todo bien. ¿ya? Entonces, esos desastres que son producto y causa de la acción del hombre, en base a una a m b i c i ó n totalmente desmedida de acumulación de riqueza al c u h e t e porque ni siquiera se la van a poder gastar toda, ¿ya? no se pueden comer 10 costillares en un día. O no, t o tu, tu no pueden, puede, Lo pueden tirar. Lo pueden tirar, bueno, no. Entonces, esa capacidad que tiene el, el sistema, y ante lo cual hay que estar alerta, porque lo único que va a faltar, ¿ya? Lo único que falta es que ahora los portales nos empiecen a decir de que para el cáncer no hay nada mejor que fumar. O sea, estos tienen la capacidad con tal de vender y seguir su patrón de acumulación, nos pueden vender cualquier cosa. Entonces hay que estar alerta. Vecino, s vecina, investigue, consulte, pregunte. Si tiene dudas, pregunte. Si está a favor del fracking, salga a la calle y explíquenos por qué está a favor del fracking. Discuta con los que están en contra del fracking, pero no se quede parado allí para, que, para evitar de que en 50 años más ven, tengamos gente que venga a visitar Mendoza para ver dónde, de dónde salía la uva. Años atrás, s ¿eh? De dónde acá habían grandes plantaciones de vid. Ah,、oh, mira, y ahora que hay un desierto pleno. Ese es el llamado, esa es la invitación. Tal cual, así como estaba pasando eso que comentabas, ¿no? Y hablaba justamente, Nelson, de, de todos los recursos, las cantidades de dinero que, que, que se mueve con este tema. a u es e se m con este tema?、Eh, Aquí también, bueno, Sitio en Endino、eh, realizó una extensa nota acerca de b、bueno, u este n o e fracking que proyecta mil millones de dólares anuales de inversión. Lo que, lo que es, bueno, es, es, es mucho. Y, pero fíjese, prometen, o sea, cuánto, con u á n t todo ese dinero se debería hacer, no sé, toda la provincia trabajando, para,、eh, uno quisiera creer. Bueno, no totalmente. Aquí,、eh, bueno, cuando estaban haciendo esta, esta visita a, a Malarwe g y todo lo, que, todo lo que estaban hablando, hablaron de que, por ejemplo, hay 130 personas que tienen residencia en Malarwe g、eh, del, del departamento, de las cuales 77 trabajan full time en la compañía, ya sea como empleados propios o contratistas, y 53 personas entran a hacer trabajos eventuales. Toda esta inversión hasta ahora, ¿para cuánto? 180 puestos de trabajo. La desproporción, ¿no? De lo, de, de lo que hablamos. Así hablamos también. Esas esa, esa, esa personas con todo ese dinero deben ganar mucho, te digo. ¿eh? ¿O e h no? No lo sabemos. Porque son mil millones de dólares. ¿Y para cuántas personas? 130, 180, 130. 180. 130 pobladores de Malarwe. g De Malarwe. g No más. No. Porque justamente esa es una de las grandes promesas, ¿no? De, de, lo, que, de, lo, que, de lo que promete. El laburo. El,、claro. el laburo, exactamente.、Ajá. Por ejemplo, también hablemos de desproporciones, ¿no? Desproporción. Energética, que la, la hemos venido hablando acá, un dato:、eh, Catamarca, la provincia de Catamarca, gasta tanto como su mina la lumbrera, bajo la lumbrera, que es la, que, la, la minera que. La, toda la provincia. La explotación minera que está ahí.、Ajá. Gasta de energía、eh, lo, lo mismo, mismo que la empresa. Imagínense que debería trabajar toda la provincia, debería estar trabajando ahí, uno, uno supone, ¿no? uno、claro. piensa, y no, bueno, no. Sigue siendo no. en las provincias más pobres de. De s d e la Argentina. Así que son esas desproporciones de las que hablamos y las que se habla justamente en cuanto se, se promete、eh, el, el trabajo y la solución a la vida de mucha、uh -huh. gente. Que, que de eso se trata uno de, de, de, de los principales eh, eh, cantos de sirena, por decirlo así. Yo acá voy a hacer、eh, un, un trato y de paso cañazo. Eh, presento a nuestro compañero、eh, Horacio Tato Rivas, que llegó hace más de una hora, pero estaba ocupado ahí haciendo algunas cosas,、eh, haciendo e d i c i ó n e y, y se mandó al mate. Entonces, Tato, muy buenos días, bienvenido a cambio de un mate. Bueno, buen día, buen día Nelson, buen día a la audiencia, buen día a todos los que están en la calle y los que están sintonizando la, la 88.1 a esta hora. Y eso es la primera. La segunda, el mate lo tiene secuestrado Ignacio. No me deja terminarlo de, de disfrutar tranquilo el mate. Dele, ¿qué es? El micrófono estoy, lo tiene arriba,、tranquilo. el mate lo tiene abajo. Háblele el micrófono y, y. Ahí se lo quité. No, no, Está、no. <risa> sí. el Nelson acá. Este, que, sí, inter <coughs> muy, muy interesante esto que venís planteando, Nelson. Este, y el dato que, que tira el Nacho de los mil millones de inversión, porque nos vienen con la. Nos agitan las gran este, inversiones, las inversiones. Van a llegar las inversiones, entonces te dicen: No, miren, ponen mil millones de dólares. Bien. Ahora, quisiera saber cuál es la tasa de rentabilidad que tienen las empresas petroleras que invierten mil millones y cuánto se van a llevar. Este, la, los estudios dicen que el barril de, de shale equivale a seis por uno del, del, del petróleo común.、Ajá. Un barril de shale son seis barriles. Y el otro día escuchaba una, cosa muy una reflexión interesante de parte del ministro Iguacel, secretario ahora, no es más、uh -huh. ministro,、uh -huh. secretario de Energía, Javier Iguacel, que decía: bueno, este, y en línea con eso también el secretario de Energía de Mendoza, también d e c í a lo mismo, esto de que, bueno, las empresas ya tienen, están empezando a tener stock para exportar. r o p a ¡Epa! Exportar gas y exportar petróleo. ¿Cómo? ¿No estábamos en crisis? ¿No es que tenemos que importar nosotros para poder sostener el sistema energético argentino? De eso se trataba, se trataba, parecía. Y ahora, Debe haber algún tema de costo, se me ocurre. Por este, ahí, de no, la, el discurso contenía un, un dato significativo que es que、eh, el petróleo de las empresas lo pueden exportar.、Ah, no es del país, es de、ah, las empresas.、Ah, el pueblo y la mosquitera en las calles, corresponsales. Muy bien, pasamos a hablar con Darío, que está ahí dando vueltas por las calles de, de la ciudad de Mendoza. Darío. Acá seguimos, Nacho, compañeros, compañeras. ¿sí? Eh, bueno, como hemos hablado anteriormente, están las asambleas de los distintos departamentos: está el Valle de Uco, está la asamblea de General Alviardo, los vecinos autoconvocados e General Alviardo en este caso. Vamos a charlar con la asamblea de las ceras.、Eh, se me pidan un l a g r i m o n a h ¿eh? porque soy, soy oriundo de las ceras. Pero está con nosotros y nosotras para conversar. Nora, a quien le damos buenos días. Buenos días, ¿no? buenos días ¿cómo están? Como siempre, seguimos desde la acera a La Mosquitera, que realmente es una radio comprometida con las luchas populares. Bueno, muchas gracias, Nora. Nora, ¿qué decir desde la Asamblea de la Acera de lo que está pasando con el fracking, r e l a c i o n a d o con el fracking, todo lo que está pasando, ¿no? a nivel de política hacia nuestros recursos naturales, hacia la economía? Bueno, ¿qué decir desde de la Asamblea de la Acera? Bueno, obviamente que nosotros nos oponemos rotundamente a este método extractivo criminal que no solo destruye el medio ambiente, contamina, sino que a la vez nos extrae la riqueza en sentido de saqueo, porque con eso t de que existe la libre disponibilidad de las utilidades, la plata fundamental se la llevan las petroleras, esas t corporaciones que. Eh, pretenden quedarse con todos nuestros recursos y nuestros bienes comunes. A la vez, nuestra lucha es de repudio absoluto al G-20, porque todas estas políticas que traen hambre, desocupación, contaminación, son impulsadas desde estos gobiernos que forman parte del G-20. Y tenemos, por ejemplo, a los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que los han echado, en todo el país son como 400, acá en Mendoza 11. Y son parte de las políticas de empleo que estimula el G20. También parte de la política del G20 es haber transformado al mar Mediterráneo en un cementerio a cero abierto. Y todas las guerras y desastres que ellos generan eh, eh, y que nosotros padecemos, las consecuencias de este método extractivo、eh, petrolero, agroindustrial, s o j e r o y minero. Entonces nos oponemos también al G20, al FMI. Repudiamos que las Fuerzas Armadas hagan、eh, seguridad interior, como también repudiamos las bases yanquis en nuestro territorio. Y le hacemos un homenaje muy grande al compañero Fabián Tomasi, que murió ayer envenenado por el glifosato de Bayer Monsanto y que está envenenando a pibes con leucemia en toda la zona de las hojas. También tenemos un recuerdo porque fue una gran maestra de nuestra lucha, Fabiana Villaspañe de San Carlos, que mañana c u m p l e un año de su partida. Y bueno, nosotros decimos nuestra Pacha Guerrera.、Eh, recordamos también en esta marcha a Rodríguez Pardo, al doctor Carrasco y a los miles de víctimas que este método extractivo y este modelo extractivista ha acarreado víctimas fatales. En todo el territorio nacional. Ahora, ¿Por dónde va a marchar la Asamblea de la Cera? ¿Va a marchar por la calle, por la、Esto、vereda? s l o que están ¿no? los compañeros que son del Comité de、sí. Seguridad en este momento、eh, coordinando y tratando de hacerle entender.、Uh, Hay muchísimo enojo, digamos, muchísimo enojo por el miedo que ha metido el Código Contravencional de las multas. Por, por eso la... mismo, el, va, el miércoles, que todavía no lo terminan de aprobar, falta la media sanción de diputados. Todos los mendocinos y todas las mendocinas tenemos que estar en la legislatura para decir no a este código contra, contravencional, que nos va, nos va a impedir las marchas, las movilizaciones.、Eh, es el bozal que nos quieren poner en la boca. Entonces, bueno, llamamos también que nos acompañen hoy en la marcha, en, en, también en el acto festival que hacemos a partir de las 4 de la tarde. En el Parque Central, donde no solo van a haber oradores, sino también、eh, músicos como、eh, el Grupo Altura, La Buena Moza, Marcama y otros más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora. Bueno, ahí teníamos la palabra de Nora en la Asamblea、eh, contra el Fracking de las c Eras.、Eh, la verdad que, bueno, unificando todas las luchas que son de, de nuestra población, de nuestros sectores populares. Bueno, ahí la información es: ya no se está debatiendo se está discutiendo. Eh, ¿Por dónde se marcha?、No? La verdad que, bueno, se, se, bueno, hay mucho repudio por ese t miedo que mete el código tradicional de las multas. ¿no? Así que, bueno, se está definiendo eso en estos momentos. Muy bien, Darío, ahí estábamos escuchando entonces esta entrevista que estaba realizando. También, ¿no? Todo, todo el territorio mendocino expresado en, en esta marcha, en estas asambleas. Y, y bueno, ya se va a ir, ya suponemos se va a ir resolviendo para, hacia. Hacia dónde, dónde ir y, qué, y qué, cómo se termina resolviendo, ¿no? Hacia dónde va esta, esta marcha. Sí, ¿no? los condicionantes de esta democracia restringida, ¿no? Te empiezan a condicionar la expresión, te empiezan a condicionar la libertad a partir de un par de multas. Pero ¿quién tiene 50 lucas a pagar hoy a la municipalidad si te pone la multa?、Eh, y、bueno. por ahora es solo la municipalidad. Ya vamos a ver cuando empiece el código de la provincia. Donde encima vamos a tener que ir a buscar a los compañeros a la, a la comisaría. Sí, y, y no sé si se alcanzaron a enterarse, pero en, en la Capital Federal también tenemos nuevo código contravencional.、Eh, caramba, es una, es una moda, es una onda, ¿no?、Eh. Hay que poner orden porque. Se han dado cuenta de, de, de cómo nos irrespeta el, el gobierno. Nosotros somos tontitos que necesitamos que venga un tipo a decirnos que somos. Que somos desordenados, que tenemos que cumplir las cosas, que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser más serios. Caramba, ¿no? ¿En,、claro. qué, en, qué, en qué mundo estamos, en qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿no? Bien, Pero, ¿tenemos, tenemos comunicación, Nelson. A ver. ¿Seguimos con, seguimos con esta comunicación desde el nudo vial. Vamos a escuchar la próxima mesa que nuestra compañera Gabriela seguramente ya ha armado. Así es, Nacho. Aquí continuamos en el nudo vial. Y、eh, estamos en la, en la segunda mesa de, de esa t transmisión especial, además de las corresponsalías que, y todas esas voces que nos está trayendo Darío del otro sector del nudo. Ahora estamos en compañía de Arturo Robles de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza y también Darío de la Asamblea desde el Este.、Eh, le damos los buenos días a ambos. u、bueno, bueno, n saludo a todos los oyentes de la m o q u i t e r a que siempre. Ahí pasa Guni. Aquí está, está, está Guni llegando también. Hola, a, buenos días. Otra mosquitera.、Bueno, Saludos a Nelson, con el que estuvimos ayer conversando. Y bueno, y gracias acá del Nudo Vial, de Costanera,、eh, cubriendo acá el evento. Y bueno, siempre la solidaridad del grupo de La Mosquitera, que, que a pesar de que el 7 y el 9 estaba invitado con café, no quiso venir. <risa> Nosotros con Mate, ¿viste? Nos, nos conformamos. ¿Cómo, ¿Cómo se viene da dando? ¿Qué expectativas hay para hoy? Para comenzar en esta, en esta charla. Las expectativas de nosotros son positivas.、Eh, sabemos que la gente se ha concientizado bastante con este problema y ha tomado conciencia justamente que es un bien、eh, natural que es fundamental defender entre todos, más allá de nuestras ideologías y nuestras cuestiones partidarias o, o una posición política específicamente. Y. Creemos que va a ser un día muy productivo y que de esto v a a salir también acciones futuras para, bueno, para conseguir una ley antifracking, justamente que es la, la causa. b i e No le preguntaba por las expectativas, s expectativas hay para hoy y、eh, cómo viene el recorrido también? Termina en el Parque Central. Eh, sí, eh, todavía estamos esperando que la gente venga. Eh, por lo general, bueno, por algo concentramos a las 11 para esperar que vengan compañeros de, de Alvear. De, bueno, ya han llegado un par, pero van a venir más. faltan las dos camionetas de Tunuyán, de t u p u n g a t o las Traffic, digo,、eh, de San Rafael, de Maipú. Y bueno, como somos los mendocinos, ¿no? Decimos una hora y llegamos、claro. una media hora después. Y el famoso mensaje: Ya llego, ya llego.、Eh, entonces todavía se está armando la gente. Como dijo Pachu, hay mucha expectativa de que esta caravanazo y esta movilización popular. Eh, Genera también un impacto social en la gente. Queremos manifestar la situación grave y crítica,、eh, más allá de, del humor y de la situación actual de, de los pueblos de, de Malarwe g y de Tupungato, que digamos hay mucha alarma por, por la posibilidad de que el fracking comience a explotarse los pozos, como dije ayer, en la zona de Anchoris y los Cerrillos. Y esta convocatoria es unificada también. Acá hay gente que ha venido del peregrinaje、eh, que salió el 17 de agosto en Bowen. Y compañeros de las distintas asambleas de la provincia, l e AMPAP, y la idea es un acto unitario. En un contexto también, como lo señalaba ayer, de, de, de un plan de lucha definido por la AMPAP para acompañar también el, el repudio al G-20, como participamos、eh, hace tres días atrás en el Caravanazo, junto al SUTE y los Gremios de la Educación.、Eh, un poco para no redundar, es que todos los compas de la asamblea estamos en otras luchas porque somos trabajadores de la educación. O también sentimos,、eh, bueno, Pacho también lo, lo maneja mejor, quizás, el tema de, de la campaña de d e f i n a n c i a c i ó n del aborto, o sea, en distintos frentes, lo que vamos entendiendo en la práctica y en nuestra propia corporalidad es que nos atraviesan muchas luchas y la necesidad de unificarlas. Eh, estamos eh, esperando para terminar, en, como vos dijiste, Navi en Parque Central, a partir de las 2 de la tarde llegaríamos a ir. Recién estuve hablando con Mimi de la comunidad Aguarpe. Para ellos, van a hacer una, una, una ceremonia del agua que, bueno, tiene un carácter simbólico de apertura a la tierra y, bueno, y es un, un pedido de respeto a la madre tierra para que nos permita protegerla y cuidarla. Es una ceremonia muy linda que la organizan siempre las mujeres, participan las mujeres solamente de, de esa ceremonia. Y los invitamos a todos, si no pueden venir al n u e v o Vial ahora, que vamos a estar hasta las dos y media, una, cuando empecemos la marcha. Eh, directamente acercarse a las 2 de la tarde en el Parque Central y luego el festival que comenzará a las 4 con distintos músicos, entre ellos Marcama y,、bueno, y bandas de otras partes de la provincia. Bien, y hay todo un,、eh, digo, un camino de mucho tiempo de construcción para poder llegar, por ejemplo, a este día, para poder、eh, levantarse y decir no al fracking. Siempre hay quienes están mediando ahí y con, la, con esta palabra los, los definimos, que son los medios hegemónicos de comunicación. Eh, y de alguna manera también eh, van eh, construyendo otro mensaje. ¿Qué es lo que no sabemos、eh, los mendocinos y, y las mendocinas todavía sobre lo que está pasando en nuestra provincia? Y que ustedes sí también, desde estos espacios, sí vienen investigando,、eh, sí se vienen acercando.、Eh, y, y qué, ¿Cuál es la información que todavía nos falta? No sé si querés. Una cosa que no dicen los medios es. Lo que genera el fracking en Allen, por ejemplo, ¿no? el 7 y el 9, los grandes medios hegemónicos nunca han salido a informar cómo, el, cómo el, el fracking ya está perjudicando a los pueblos del sur del país, sobre todo en la cuenca del Alto Valle del Río Negro,、eh, con poblaciones desplazadas de campesinos y pequeños productores agrícolas, con las torres que te ponen a 5 metros de tu pequeño q i n c o campo de cultivo. Eso es una cosa que no denuncian o que no muestran.、Uh -huh. eh, otra cosa que decir, no mostrar o ocultar son todas las actividades como esta, como la campe del 17 de agosto en el manzano histórico de Tunuyán, donde estuvimos tres días acampando y difundiendo con volantes y juntando firmas entre el pueblo de Tupungato y Tunuyán del Valle de u c o que es algo muy sentido ¿no? y muy popular. Como la fiesta de la Asunción de la Virgen, donde estuvimos u n t la Asamblea de la Valle reclamando no solamente contra el fracking, sino por el, porque el gobierno está impidiendo un derecho básico que, es, que está, está reglamentado incluso en la Constitución, de reconocerle una cuota de agua a las comunidades de los pueblos originarios de Guanacache, m u n a d e s de Guanacache, y hace más de 10 años que no cumplen con eso,、uh -huh. y de alguna manera secando las lagunas. s i g u i e n d o secando la laguna. En esa política de e s p o j o las comunidades huertas tienen que hacer un éxodo de su tierra buscando nuevas posibilidades de trabajo y de, de, de sustento. ¿no? Eso es otra cosa. Lo otro es que no, nunca, señalan, nunca señalan lo que hacen los medios、eh, de la asamblea. Las, las charlas que hicimos, por ejemplo, hace, hace tres días en la Universidad de Massa con Miriam Escalani,、eh, la Avenida de Brailovsky para discutir la, la problemática ambiental y energética.、Ah. Eh, los medios entienden muy bien que su discurso impone un poder, generan un, un, un desarrollo de conciencia y no es casualidad que ha cubierto todas las luchas de la provincia, las marchas multitudinarias de los docentes, la campaña por la despenalización del aborto,、eh, pero de, de, de las actividades de las asambleas contra el f a c k i n no salimos ni siquiera mencionados ni en la gacetilla más mínima、eh, por, por ningún medio.、Eh, por eso es importante el trabajo que hace la mosquitera porque lleva nuestra voz a los vecinos. Que básicamente van a ser los principales afectados cuando el, el, los frutos o las huertas o, o los vegetales que se cultivan en, en el Valle de Uco, en, en la zona este, estén contaminados por, por fracking p o r agua, o no se puedan cultivar más porque no haya agua、eh, para el cultivo y el riego, porque se destine directamente a la explotación petrolera y, y los n o convencionales. Creo que también es importante remarcar que nos están acompañando oradores b de otras provincias en las que se ha conseguido la ley antifracking, entonces, ellos nos traen un poco de, de esa esperanza y de, esa, de ese sentido de, de, de darle esa victoria a la lucha. Y que sabemos que, que esto no va a ser en vano, desde el hecho de ya estar generando conciencia, creo que es una victoria. Y bueno, vamos por la ley antifracking, que es la que nos va a salvar la vida, por, por decirlo. Eh, más allá también de la conciencia que sigamos generando. Bien, y, y en ese proceso de, de concientización,、eh, las asambleas tienen un, un rol fundamental, ¿no? Porque, digo, se podrían dar construcciones quizás más centralizadas, más, sin embargo, es a nivel、eh, nacional que hay asambleas en cada pueblo, en cada lugar, y ustedes también que, que llevan un montón de tiempo. Desde allí y acompañando desde allí. Bueno, por ejemplo, en, en tu caso, ¿cómo viene dándose el proceso asambleario en el este? Bueno, vengo de una zona que es bastante conservadora y la participación cuesta un poco. Hay que estar un poco los tirones con las personas, pero、eh, con este tema es como que nos toca a todos. Entonces, no, no hubo mucho drama en que la gente participe. Y siempre vamos recordando a la gente que estamos haciendo reuniones periódicas. Y compartiendo números de teléfono, compartiendo. Tenemos un grupo de WhatsApp en la zona este. Tenemos una página oficial que es Asamblea Socioambiental Zona Este,、eh, una página de e 6. Y bueno, ahí vamos、Exacto. subiendo periódicamente información. Bueno, Perdón. Perdón que te corte, Pacho. Ahí va llegando la banda de. de, de、uh, me parece que son los San c a r d i n o los Tupungatino, todos juntos van llegando ahí. los... Buenísimo, ahí, ahí, los, bocina, ahí los estamos los viendo,、banderas. vienen con s u s banderas. Y se escucha siempre de fondo además、eh, las bocinas, s n o Ahí sin parar.、Pello. De apoyo. Sí, el apoyo es bastante importante en esto. Hay veces que no se pueden sumar las personas, pero siempre tirando una, una manito ahí, aliento, está, está piola para la organización. Sabemos que no estamos solos y que, que, bueno, que la gente nos está acompañando a su, a su manera. Bueno, chicos, volvemos a invitar a, a quienes nos están escuchando y a esto que、eh, recién está comenzando, además. Esto recién está comenzando, así que v e c i n o v e c i n a de la zona ahí del Bermejo y cercanos, otra, de todo el Guadalajara, llegamos a cubrir también b o l i v u a y de mi zona ahí, los pagos, la calle Correa, ya el Sarmiento. <risa> bueno, también toda la, toda la provincia de Mendoza, si se quiere acercar, un día de sol hermoso. Ahora estamos en el Nudo Vial hasta las dos y media aproximadamente, y luego vamos, a, después de la marcha, concentraremos y finalmente en Parque Central a partir de las dos de la tarde. Y a las cuatro comenzaremos con un festival de músicas y también oradores, como dijo Pacho. Va a estar Facundo Escatone de la Asamblea de Concordia, que ellos van a contar la experiencia de haber logrado una ley anti-sáquen en Concordia, que están dando una lucha muy fuerte contra el glifosato y los transgénicos. Vamos a recordar a, a Tomás y un compañero que ha fallecido por víctima de, de, de, un, de un, lamentablemente, de. De, de ser un, un. en el cuerpo sufrió、uh -huh. las consecuencias de padecer, ¿no? Una práctica totalmente contaminante y destructiva para la economía. Y van a venir compañeros también de la Asamblea de Malaru g y de Tupungato a contar la situación. Y bueno, los invitamos a sumarse a una jornada de lucha y celebración también, ¿no? Porque todos los pueblos manifestamos de distintas maneras. Como dijo por ahí、eh, Pachu recién, las asambleas no, son espacios de, de crecimiento y de nuevas experiencias. Son formas también donde la gente empieza a encontrar una necesidad de organización, que es independiente de los gremios, de los partidos políticos, pero bueno, también son las formas que el pueblo se da como herramienta de lucha para, para construir una nueva sociedad. Muchísimas gracias por acercarse acá a la mesa de la mosquita. Gracias、mosquitera. a ustedes por estar tomándose y bueno, llevar e s a contrainformación que es la del oficialismo que nos quiere tener justamente desinformados y dormidos. Gracias. Hay... Ahí lo escuchábamos. Entonces, es a Darío y Arturo Robles de la Asamblea Popular por el Agua. Y, y aquí sigue creciendo, sigue creciendo esa t convocatoria. Se escuchan, como les decíamos, cada vez más bocinas de apoyo a lo que está sucediendo. Cada vez e está creciendo más y el sol también está pegando más fuerte. Así que hay que acercarse nada más. Si les parece, compañeros, volvemos a estudios. Gracias Gabriela, gracias Darío, gracias Ana Clara que está ahí desde Los Controles.、Eh, seguimos por La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Estamos en el 88.1 del Dial e invitamos desde nuestros estudios a todos los vecinos y vecinas del Gran Mendoza y los que nos escuchen más allá también para involucrarse, para participar. Y si tiene la duda, arrimarse y preguntar, ¿no? Buscar su, su propia información. Generar su propia opinión, construirla, eh, eh, contrastando cosas,、eh, ampliando la, las posibilidades de, de búsqueda para saber bien de qué se trata esto.、Eh, no queremos engañar a nadie, solamente estamos planteando un problema que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos. Estamos defendiendo, estamos previniendo un problema que. Se va volviendo cada vez más agudo y más grave en todo el planeta. El agua, el agua, cuidar el agua. Vecino, vecina, vivimos en un desierto, e n t é r e ese participe. Y si alcanza a arrimarse a esta gran jornada de hoy, imagínese, a partir de las, de las 14 horas ya comienza ahí en el Parque Central. Ya toda una. Eh, eh, comienza la ceremonia u a r p e después viene el festival con grupos, murgas, etcétera, etcétera. Así que todos a participar. Seguimos con comunicación desde el Nudo Vial, Darío. Sí, compañeros, compañeras, seguimos acá en Nudo Vial. Vamos a hacer lo posible para no se nos metan al ruido. La verdad que、eh, muchísima la gente, el acompañamiento por parte de los autos, como, como lo venimos diciendo, está medio notorio. Pero bueno, seguimos el recorrido de las voces. De las asambleas, en este caso estamos con Federico de la asamblea de u s p a l l a t a Buenos días, Federico. Hola, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia de la Mosquitera. Bueno, para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y no conocen u s p a l l a t a u s p a l l a t a a mi criterio, ¿no? Totalmente subjetivo, pero seguramente compartido por muchos. Un lugar maravilloso, un lugar, un valle、eh, bellísimo, bellísimo de nuestra provincia. q u e n o lo conoce, se lo recomendamos. Y para nada ponerlo en peligro con, con el fracking, con la minería. Bueno, cuidándolo como, como oro nuestro, ¿no? No oro que se quieren llevar.、Eh, ¿Cuál es tu visión, Federico? Sí, exactamente. Coincido con que es un lugar maravilloso, subjetivamente hablando. Y tenemos también algunos puntos objetivos para respaldar、eh, esa afirmación. Este, sí, presentes acá, desde la Asamblea de Upayata, para apoyar ese reclamo por el no al fracking en toda la provincia de Mendoza. Este, si bien no hay concesiones petroleras en Upayata, Eh, se sabe que, que está el esquisto, que es esta roca que contiene los hidrocarburos no convencionales, está presente en superficie y en profundidad. Así que este, no dudamos que en algún momento, cuando se consolide el,、si、se, en el hipotético caso. Ya le echaron el ojo. Sí, ya, sí, sí, sí, ya le echaron el ojo. Cuando estaba, mira, cuando estaba la minera San Jorge haciendo las perforaciones ahí donde, donde querían hacer la mina. Este, eh, encontraron en profundidad ese tipo de roca, así que en algún momento le van a echar el ojo, seguramente. Y, y bueno, defendiendo, n o defendiendo no, nosotros también. Ahora que tenemos de vuelta la mina de San Jorge que quiere volver a Upayata, también alzando nuestro grito por el no a la mina San Jorge y con nuestro proyecto del área protegida Upayata-Polvareda. s Este, que bueno, nos hemos enterado en la legislatura de Mendoza que, que, bueno, que ha perdido estado parlamentario, así que tenemos que volver a hacer las gestiones para que el proyecto vuelva, este, vuelva a estar, digamos, con posibilidades de ser sancionado, ¿no es cierto? Federico, recién me preguntaban un colega de una radio de, de Alvear、eh, cómo era acá la situación, si se conocía, si se informaba, si los medios de comunicación hablaban. Yo le comentaba un poco que. Gracias a la asamblea, ¿no? a la lucha de la asamblea, a los que comunican la asamblea, a los que movilizan la asamblea por el agua, es que gran parte de la población tiene esa conciencia en defensa del agua. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, exactamente, es más o menos como lo que decís vos, no tengo mucho que agregar. Este, desde ya,、eh, sí es importante destacar que los medios hegemónicos. Están todos involucrados en el negocio del fracking, n o ya sea formando parte de los mismos dueños de la s empresa, s como en el caso del Grupo 1, este, o con la. ¿Qué importante v a a resaltarlo. Sí, sí, no, por supuesto, el Grupo Vila Manzano, que a su vez son los dueños de la petrolera d El Trébol, n o、eh, que son los que están haciendo el fracking en Malar, güey. ¿Cómo nos van a informar así? Claro, obviamente, es, es, eso es muy obvio, pero a su vez el resto de los medios con. Las enormes pautas oficiales y, y también con la publicidad de las empresas, ¿no? Así que esperar que nos informen los medios es, digamos, como pedirle pera s al olmo. Este, pero bueno, nosotros estamos cumpliendo ese rol de informar a la, a la ciudadanía, de generar la masa crítica necesaria para que podamos,、eh, de una buena vez por todas, sacar la ley, ¿no? Este, recolectando firmas, además, ya hemos recolectado más de 50 mil firmas, ¿no? De las 43 mil que hemos presentado, más otro, este, otro tanto que calculamos ya que debemos tener juntado desde ese acto que se hizo en la legislatura. Este, así que, bueno, instalando el tema y, bueno, y buscando el momento propicio. Yo personalmente, esta es una acotación personal, creo que cuando vengan las elecciones va a ser el, el momento ahí para. Para, digamos, tratar de presionar para que salga la ley.、Y、yo creo que mientras tanto tenemos que estar formando la masa crítica, por más que sea medio desesperante, que estén avanzando en mal a r g u i cosa que, bueno, ya es un hecho, este, pero, pero bueno, tratar de, de, de seguir informando, de seguir con este tipo de movilizaciones, de instalar el tema en la sociedad, para cuando sea el momento adecuado este, presionar en la legislatura, porque la verdad es que hoy en la, en la propia legislatura no nos están dando los números, pero. Pero bueno, tenemos que seguir d i g a manifestándonos, o s m ¿no es cierto? Gracias, Fer. Gracias a vos y un saludo muy grande para toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, ahí teníamos la palabra de Federico de la Asamblea de u s t a l l a t a ¿no? Lugar maravilloso, bueno, como decíamos, en parte de la entrevista. Muy bien, Darío, excelente, como siempre. Ahí estamos escuchando entonces desde el Nudo Vial, ya se escucha ruido, se escucha lo que está pasando, la concentración de la gente ahí desde el Nudo Vial y el acompañamiento que estamos realizando desde La Mosquitera en este, este acompañamiento. que...、Bueno. Así es, un saludo a todos los compañeros allá, a la GUNI también, a toda la gente de, de z o n d a Rebelde que anda en las calles en estos momentos. Bueno,、eh, vamos a un temita musical y ya vamos caminando hacia la tanda, ya casi, ¿no? Vamos a escuchar vamos? alguna musiquita, vamos, no, musiquita, no vamos a ir a tanda, pero música y vamos a continuar entonces. ¡Bien explicación! Escuchen cualquier emisora comunista, d i g r e g a d o r a antioccidental, anticristiana. Basta. Que nadie te diga qué hacer, qué pensar, qué decir, quién ser. Escucha a la Mosquitera. 88.1 Comunicación Popular. Mañana Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío calor. Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el p l a t o en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día más. チークスはあなたの人たちにとっては、あなたの人たち r とっては、あなたの人たちにとっては、あなたの人たちにとっ n は、あなたの人たちにとっては、あな n の人 r ちにとっては、あなたの人たちにとっては、あなたの人た i にとっては、あなたの人たちに a っては、あなたの人たちに n っては、あなたの人 o s にとっては、あな e の人たちに l っては、あな e の人たちにと e ては、あなたの人たちにとっては、あなた r 人たちにとって e あなたの人たちにとっては、あなたの人たちにとっては、あなたの人たちにと パッと見るだけでいいかもしれないです。 Y bueno, señoras y señores, continuamos con la transmisión. Otra mesa tenemos ahí desde el nudo vial. Vamos a escuchar lo que, están, lo que tienen preparado para, para la audiencia. Así es, Nacho. Acá continuamos en el nudo vial.、Eh, cada vez se están juntando más personas. Cada vez、eh, está saliendo más el sol también. Más bocinas que se van a, aquí acompañando, que se van sumando también. A lo que es esta jornada, y estamos en la compañía de Daniel Funes de la Asamblea por el Agua de Mendoza, la Asamblea Popular, desde San Carlos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien.、Eh, muy bien, bueno, y, y preguntarte: en San Carlos hemos estado hablando en las distintas mesas, en las distintas salidas, sobre el Valle de u c o ¿no? que verdaderamente también es uno de los lugares que más está en la mira en relación a todo lo que tiene que ver Eh, con el fracking también, y bueno, que nos puedas contar cuál es la situación actual de, del Valle de Uco y qué es lo que, lo que no sabemos, qué Mirá, información se lo tiene. Lo primero es que la Asamblea del Valle de Uco son las primeras que empezamos con esto. Digo, nosotros tenemos desde el año 2013, tanto en San Carlos como en Tupungato, ordenanzas que prohíben el fracking. Ahí, digo, mañana se cumple un año de la muerte de Fabiana Villafañe. Una luchadora incansable, compañera de muchas, muchas andanzas. Y ella fue la primera que nos alertó p o r a allá por el 2010, 2009, 2010. El fracking se nos viene y esto es grave. Después apareció el famoso convenio de, de Cristina Kirchner con Chevron por Vaca Muerta y empezamos a hablar de fracking. Nos pusimos a estudiar y, bueno, con toda la información, nosotros logramos que nuestros consejos deliberantes,、eh, fue el primero, San Carlos. Hicieron una ordenanza anti-fracking. Nosotros tenemos prohibido por ordenanza el fracking en San Carlos desde el año 2013. Esa ordenanza se pasó a Tupungato. Intentamos también hacerla en Tunuyán. En su momento solo se logró una declaración anti-fracking, no una ordenanza. Pero ya el Valle de Uco tenía esta historia. Ahora, con este nuevo avance de este gobierno que realmente viene avasallando todos los derechos, todas las conquistas. Parte de eso, la preocupación es que también、eh, pasen por encima de esta ordenanza, que, que es una declaración política y popular, porque las la, la ordenanzas se presentaron desde la Asamblea、eh, en contra de esta actividad que contamina el agua. La Asamblea de San Carlos también es una de las más viejas con el tema de minería, y, y bueno, hace mucho tiempo que nosotros apostamos por el agua, por una, una economía un poco más saludable.、Eh, tenemos muchísimos problemas ambientales, muchísimos, pero no queremos sumar uno que. Que realmente es irremediable. Entonces, eh, eh, por eso estamos, por eso seguimos estando desde hace 15 años peleando por el agua. n o Ahí hay un punto fundamental que es el que decís, Daniel, y que tiene que ver esto, n o de ser la primera、eh, asamblea, y allí se, se, se da una construcción también fundamental en lo que tiene que ver con las, las lógicas de las asambleas, y vos nos vas a poder contar mucho más de ello. q u e es、eh, trascender、eh, quizás posiciones ideológicas, partidarias, religiosas, sino que lo que los une son otras cuestiones. En San Carlos, esto también fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte y, y más que trascender es lograr vincular, porque uno puede decir trascender, estamos fuera de todo eso, y en realidad la Asamblea de San Carlos lo que, pro, lo que se propuso y logró fue vincular todas las organizaciones, aún las que son ideológicamente. c o n t r a r i a Entonces, en la Asamblea de San Carlos está permitido todo s l o s movimiento, s pero ninguno puede apropiarse de la Asamblea. Esa fue la, la idea, la lógica, ¿no? O lo hacemos entre todos o no se puede. Entonces, sumemos a los gremios, sumemos a los partidos, sumemos a las iglesias, sumemos a, lo, digo, a los ateos, los que son anti-iglesias, sumemos a todos. En este tema del agua nos une. Entonces, quedó como un eslogan. De hecho, hoy. El Valle de Uco tiene este. El agua nos une, lo tiene políticamente en departamentos que son. Tienen tres caciques de diferentes partidos. Y sin embargo, se, bueno, se fue transmutando esta idea a, otro, a otras cosas. Bueno, y la Asamblea sigue funcionando con muchísimos problemas. A veces tiene más protagonismo un sector que otro, que se yo, pero vamos tra tratando de mantener esta idea de que la Asamblea se junta en todo, ¿no? Es que. Excluimos todo lo que no, no, no nos no, juntamos todos para defender algo común. Y sí, después, con sorpresa, con alegría, uno vio que esta idea se fue dando en el resto de la provincia, en, el resto de lo, de, en otras asambleas de la provincia y en la m p a p que también bueno, tiene, cuesta mantenerlo, pero, pero creo que en la medida que podamos convocar a todos los sectores en causas comunes,、eh, vamos saltando por encima de tantas grietas que tiene el país y. Por lo menos un objetivo, algo común que nos una y que logre crear esos vínculos. Así que ojalá que esto pase acá también. ¿Cómo fuiste viendo también en estos 15 años el, el, el surgimiento de otras asambleas? ¿Cómo se fue dando ese proceso a nivel provincial y cómo lo ves hoy parado、eh, en ese t momento también? Cuando nosotros en el 2003 empezamos a funcionar, no teníamos una idea estratégica que vamos a funcionar como asamblea ni nada. Es una construcción que hizo la misma gente. En el 2005, la primera asamblea pública en la calle, y bueno, hay un discurso: digo, la, la, la gente que pueda conseguirla, no la hemos podido subir al YouTube, pero está esta, La Tierra del Agua, que, es una, que cuenta un poquito la historia de las asambleas hasta la ley 7722.、Eh, hay un. Unas palabras que dice Daniel Núñez en ese momento: dice, Nosotros no actuamos solos, nos vamos a juntar y como pueblo vamos a decidir qué hacemos. Bueno, lo que vos ves hecho es lo que fuimos decidiendo como pueblo, como comunidad.、Eh, al verse suma con su impronta propia, con su identidad propia, digo, un pueblo que es diferente al de San Carlos, que tiene muchas cosas en común, pero es muy diferente también,、eh, y generó su propia asamblea, su propia forma de, de movilizarse, de juntarse, de decidir. Lo mismo pasó después en el Valle de Duco, porque se extiende a t u l u y á n y se extiende un poco a t u p u n g a t o Y después, bueno, se empieza a sumar la gente de Mendoza a la Asamblea Popular por el Agua con muchísima fuerza, que fue aglutinando toda la rebeldía de los jóvenes acá. Y también el acercamiento con las instituciones académicas. Digo, en la Asamblea Popular por el Agua hay mucha gente que sabe muchísimo y que fue enriqueciendo el movimiento provincial. Alguien que se le ocurrió en un momento, che, somos muchas. Todos actuamos solas porque no nos juntamos una vez, y bueno, tuvo esa primera reunión de APAP en Tunuyán. Y es un crecimiento colectivo, una construcción colectiva que、eh, necesariamente hoy tiene que seguir creciendo. Digo, la realidad del gobierno de Cojo, del gobierno de, de Jaque, del gobierno de Pérez, a la realidad de hoy es diferente. Yo confío muchísimo en que la gente va a encontrarle la vuelta. Para el mecanismo, va a poner toda la creatividad para encontrar el mecanismo para hacerse oír, para hacerse escuchar y para hacerse respetar en las decisiones, que es lo que hay que construir hoy entre todos. Y hay un actor que es fundamental también siempre en, en, en cualquier proceso social y, y son los medios de comunicación, sobre todo los medios hegemónicos de comunicación. ¿Cuál es tu mirada y la mirada también de las asambleas de la Asamblea de San Carlos y también desde el Valle de u c o ¿Se sintieron en algún momento acompañados por algún medio local, algún medio provincial? ¿O fue que no les quedó otra también, quizás, de、eh, hablar de, de esos temas? Mira, los medios, cuando nosotros empezamos, no nos acompañaban. Fueron tres años, cuatro años que nos ignoraron. Y cuando, o dos años, ponele. Y después en el 2005, 2006, nos dijeron de todo. Digo, los medios a favor de la minería. Estaban permanentemente maltratando las asambleas. Digo, eso es algo común. Después, ante la evidencia de lo que pasó del 2007 en adelante y los logros de las asambleas, de la AMPAP, hicieron que los medios empezaran a referenciarnos de una forma diferente y a tenernos como autoridad. Entonces, de, una, de ignorarnos completamente al principio y desconocer lo que, lo que habíamos construido, lo que estábamos construyendo, al 2009, 2010, donde. Digo, nos han invitado a debates televisivos, donde hemos participado activamente en, en, muchos, en muchos lugares.、Eh, hubo un proceso muy largo. Hoy con el fracking se está dando exactamente lo mismo. Los medios nos ignoran o los medios tratan de despenestrarnos por, por todos los medios que tienen. Los medios masivos de comunicación, ver, separemos los chicos, ¿no? Los, los, los grandes medios tienen intereses petroleros. Y eso hace que. A la asamblea nos va a costar mucho más instalar el tema en la comunidad.、Eh, y otra, otro punto aparte, otro punto separado, son los medios chicos, los medios alternativos. Los medios locales siempre estuvieron con nosotros, siempre nos permitieron. De, de hecho, hoy, hoy en día en San Carlos tenemos la posibilidad de ir a cualquier radio, a cualquier medio de, de local de ahí del Valle de Uco y que te reciban. Solamente los grandes medios son los que están. Eh, ayudando a instalar el tema del fracking, o con el silencio, o con mentiras a favor del fracking, o d e f e n e s t r a n d o cualquier intento de nosotros de, de hablar en contra del fracking, digo. Pero es un proceso y también hay que darlo. Y, y hoy tienen una estrategia de comunicación a favor del fracking increíble. Quizás no, no era tan fuerte con la minería, pero bueno, yo confío en la gente. La gente va a encontrar otros canales. Las redes sociales son una herramienta fundamental. Y la gente empieza a dudar de los medios de comunicación. Entonces, estos medios como, como La Mosquitera o estos medios más chicos, que tienen mucha llegada, sobre todo en los jóvenes, creo que hacen、eh, esperanzarnos, nos hacen esperanzar de que, bueno, antes o después nosotros vamos a ganar. o Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre dispuesto. Así que no es la primera vez que, que los micrófonos de la mosquitera están con los de San Carlos. Así que muchísimas gracias a la radio. Gracias. Pasaba Daniel Funes de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, de San Carlos. Nos vamos, si les parece, compañeros, entonces a estudios. Aquí el solcito está cada vez más, más、eh, tentador, más, com, más acá acompañándonos y、eh, cada vez van llegando más personas. De distintos lugares de nuestra provincia. Excelente, ahí estábamos escuchando. Bueno, seguimos recorriendo el territorio, ¿no? Todos、eh, representantes de, del territorio que están, que están bueno, asistiendo a este, a este nudo vial, porque justamente se habla de tierra, ¿no? Se habla de. De, de, del espacio cuando se habla de estos temas y, y de eso se trata. Estábamos en San Carlos, en el Valle de Duco, estábamos pasando por, por las eras también. Vamos a estar escuchando también lo que estaba pasando en general al v e a r、uh -huh. Lo mismo que pasa aquí en g u a m a l a j a r a Acá estamos desde el Bermejo y bueno, todo, todo eso que estaba sucediendo. ...y Seguimos、eh, recorriendo este nudo vial. Vamos a escuchar,、eh, se escucha el ruido de fondo ambiente.、Uh -huh. Así que bueno, Darío. Acá estamos, Nacho. Seguimos acá en el nudo vial. La verdad que estaba juntando cada vez más gente. Eh, se va sintiendo el calor de esta, de esta marcha, de esta protesta. Seguimos recorriendo la voz, estamos、eh, en este caso, bueno, quien está acompañando esta, esta protesta es Sebastián Enrique, titular del de secretariado de ejecutivo del SUTE.、Eh, buenas tardes, buenos días, j u a n d o a s e b s Buen día, bien, gracias. Bueno, recién hablamos un poco, son muchísimas las luchas que está llevando a cabo el pueblo de Mendoza, la educación, la universidad, contra el fracking. La verdad que no van respiro. Sí, son muchos frentes abiertos. De hecho, la semana, bueno, hace unos días estuvimos también con compañeros de la Asamblea por el Agua, el gran caravanazo que hicimos con una gran multisectorial que comprobamos juntos por la presencia del G-20. Y bueno, y esta actividad de hoy en la s Asamblea s corona justamente el cierre del G-20 en Mendoza, denunciando como parte del plan de ajuste, de saqueo, de contaminación, de hambre, de despido, el, el fracking, ¿no? Y, y bueno. d e s a r r o l l a n d o toda la política de unidad que podamos. A esto hay que, además, ponerlo obviamente en el contexto de lo que está pasando con el auge represivo en Mendoza, en el país en general, pero en Mendoza en particular, ¿no? No solamente el código contravencional, que sería la culminación de eso, sino la línea que viene de persecución de dirigentes políticos, el procesamiento y condena de Raquel Blas y Roberto Macho, lo que fue la baja de p a b l o Aviñón y por ponerse el operativo a prender en el, el 2016-17. Venimos acumulando una serie de situaciones que plantean una especie de estado de excepción en Mendoza, ¿no? Agregarle que Cornejo prácticamente maneja la corte, maneja la legislatura. Entonces, más que nunca es importante ir venciendo el miedo e ir generando las acciones que podamos, porque si logramos que el miedo se insale, nos individualizan, nos atomizan y siguen con el envión que, con el que vienen, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a retomar la iniciativa y así, de manera unitaria. ¿Usted puede hacer el caravanazo? d e c i d i ó la multitud, o se aplicó este código c o n t r a v e n c i o n a l Acá está funcionando a través, de alguna manera a través del miedo. No se sabe si marchar por la calle o si marchar por la vereda. ¿Qué hacer, ¿no? Ante, ante un estado represivo, un estado que pone coto a la protesta social. Me parece que eso, que tenemos que. El ser el miedo con audacia y con organización. Es decir, no digo irresponsablemente, sino con organización. Entonces, si somos muchos, tenemos derecho a no tener miedo. Y me parece que hay que construir eso. Y ahí simplemente ir hacia adelante. Si, a ver, si somos una toma de un instituto, por poner un ejemplo, ahí es más fácil que nos hagan daño. Si son todos los institutos tomados, es más difícil. Que fue, por ejemplo, lo que pasó con la s facultad e s con la universidad. Me parece que la clave es que ellos vean que no tenemos miedo. Ellos primero van a atacar. Si ven que nosotros ahí vacilamos, listo. Ahora, si ven que nosotros seguimos hacia adelante, van a tener que empezar a retroceder. Pero bueno, obviamente, eso es conciencia. Eso hay que trabajar mucho la conciencia. Tener claro que así es como se van a las luchas. Uno no va a una guerra. Con garantía de que e l otro lado nos van a disparar. Eso no es una guerra, es, una, es un recorrido turístico. Lo s nuestro son s batallas verdaderas, así que tienen riesgo s verdadero. s Bueno, ¿cómo se viene estos días la lucha de los y las docentes en la provincia de Mendoza? ¿Hay congreso pedagógico? ¿Qué es lo que hay para estos días? Bueno, tenemos el paro nacional del 13 de septiembre que convocó Cetera.、Eh, vamos a tener que trabajar alguna acción para este día, pues, probablemente con los estudiantes de los institutos de educación superior que siguen movilizándose, con FADIU. Pertenece a Funado Histórica y que no aceptó la propuesta de salaria del gobierno nacional, mientras las otras federaciones sí. Y después tenemos, sí, el, tenemos plenario de celadores y tenemos el Congreso Pedagógico, que para nosotros es muy importante, el Congreso Educativo Provincial, porque vamos a tratar de ahí de r m a r una gran m a s a crítica para resistir la reforma educativa. Y ahí tendremos plenario de vuelta para definir más acciones. El SUTE prácticamente todos los meses, todas las semanas, está algún día en la calle, así que seguiremos con e s a tónica. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra de Sebastián Enrique, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Bueno, hay mucha gente, ya se están preparando para, para iniciar esa t marcha. Recordemos que parte a, a las 12.30 horas hacia la Plaza Independiente, no, hacia el Parque Central, Parque Central、uh -huh. donde ahí se culminará con, con los eventos artísticos. Daría una, una consulta, me imagino yo que de, debe estar muy colorida esa movilización ahí. Es impresionante,、sí. l a verdad que hay, bueno, bandera s de todos los colores, de toda la asamblea, f l o r í d a en el sentido de los lugares, ¿no?、Uh -huh. De los distintos lugares de, de los departamentos de la provincia de Mendoza, como decíamos, Recep, Payat, Albiar, el Valle de Uco, la Cera. La verdad que es impresionante, la verdad que conmueve,、eh, bueno, como decía, la masa crítica, la conciencia del pueblo. De Mendoza r e l a c i o n a este tema, ¿no? la defensa de sus recursos, la defensa del agua. Y qué importante que una, una movilización por la vida sea alegre, ¿no?、Eh, que, que, eso te, debe, debe estar feliz y contento vos ahí. Totalmente, la ¿no? verdad que sí, la verdad, a pesar del miedo que han querido meter, obviamente, a través del código, que bueno, todos acá y todas lo comentan, que, que bueno, obviamente que hace, incide en esa t cuestión de que bueno, Nadie quiere recibir un multón como los que viene poniendo el gobierno provincial. Pero otra parte, es e l código, la verdad es que es totalmente mentiroso porque habla de obstruir el tránsito, de un montón de cosas que, o, o, o de cosas que pasan, que no reciben ningún a p o d i o La verdad es que acá lo que se está viviendo es prácticamente de 10 autos que pasan, 8 están、eh, manifestando su adhesión a esta, a esta marcha. Ajá, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué interesante. Bueno, Darío, te dejamos ahí y、eh, a ver si tenemos por ahí ya la última mesa, sería casi, ¿no? Sí, sí, ahí vamos encerrando. ya v o e m o un abrazo. Bueno, igualmente、Ahora、por ahí. Y vamos a seguir escuchando a Darío, pero esta vez、eh, un, un audio que nos mandó también mientras estaba realizando la otra mesa que realizaba nuestra compañera Gabriela.、Ajá. Vamos a escuchar que, cuál era la entrevista que ha realizado. Perfecto. Vamos, seguimos s en el nudo vial.、Eh, en este caso vamos a conversar con Gustavo v t e r a、bueno, fundador de la Fundación Alameda.、Eh, buenos, buenos días, Gustavo. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, acompañando la lucha contra el fracking, siendo parte de esta, bueno, de esta expresión del pueblo que acá en la provincia de Mendoza, bueno, se es h a sentir muy fuerte. Sí, sin ninguna duda, es una lucha estratégica fundamental, sin agua no hay vida. El fracking es un método de extracción hidráulica que tiene 600 venenos y que amenaza con dejar de alguna manera un desierto y aguas totalmente contaminadas, por lo tanto. Esta movilización es legítima, genuina, justa y, aparte, va marcando un ejemplo en todo el país. No hay que preocuparse tanto por el hecho de que los medios ninguneen esta marcha, los medios que reciben plata de las mismas empresas petroleras o mineras que están en el negocio. No hay que temer a que el gobierno trate de alguna manera de poner cáscara de banana en el camino. Hay que recordar la lucha de los compañeros del de pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba, cuando tuvieron que enfrentar a Monsanto. Estaban absolutamente solos y que con persistencia, con perseverancia y con la justicia de reclamos pudieron expulsar a la planta de Monsanto que iba a traer transgénicos, pesticidas, herbicidas y muchas enfermedades y contaminación en el medio ambiente, digamos, del de barrio de m a l m i n a s Argentina. Ese movimiento popular también empezó caminando con zapatos de niño y en algún momento creció. Hoy tienen la mitad del Consejo Deliberante como movimiento vecinal. Siguen defendiendo la cuestión de ecológica, la cuestión del ecosistema, pero durante muchos momentos de la lucha parecía que, que los querían aislar, que los querían marginalizar, pero la lucha era justa y el pueblo. En el fondo de su corazón sabe que tenemos razón y por eso suenan tantas bocinas en el día de hoy. Bueno, la fundación ha sido fundamental para la denuncia de las inconductas del poder político, ¿no? el, el tema de los aportantes truchos. n o Se nos presentan ahora y nos quieren presentar el fracking bajo.、Eh, como que hay que creer, digamos, en esta producción, en este proyecto. ¿Qué, qué tenés para d e c i r e s、eh, Básicamente, este es un gobierno que en realidad son empleados del FMI. Que han venido a reforzar un estatuto de coloniaje, un estatuto de coloniaje digamos, que pretende instalar bases militares norteamericanas en el acuífero guaraní, inglesas en la Antártida, norteamericanas en Vaca Muerta, que pretende digamos, transnacionalizar toda la obra pública, que pretende apropiarse de recursos fundamentales de economía, que no le importa contaminar y destruir, porque así es el imperio, nos considera como un patio trasero, y al patio trasero muchas veces los mal vecinos la arrojan basura. Este, por lo tanto, no nos debe extrañar la conducta de este gobierno que, lamentablemente, está tan emparentado con los fondos buites y con los sectores petroleros que hoy alientan de alguna manera la guerra en el mundo. La guerra Medio Oriente, que rompen el Tratado de París, que rompen el acuerdo con Irán, que se ríen del cambio climático, que se ríen de las, de las conclusiones de la comunidad científica mundial. Por lo tanto, la lucha que está haciendo hoy el pueblo de Mendoza es la lucha que están haciendo en muchos lugares de Argentina y en muchos lugares del mundo, digamos, para un despertar, digamos, de los pueblos en los cuales podamos vivir en fraternidad y en armonía con la naturaleza. Gustavo, una marcha totalmente pacífica con la familia, con los jóvenes, bueno, el pueblo de Mendoza, pero si llega a marchar por las calles, el código c o n t r o v e r s i a l dice que hay multa, que hay castigo.、Eh, bueno. Obviamente, una mordaza más en parte de, de este gobierno y cómo hace esa lectura de, de, de la represión de la justicia. social. Este gobierno es un gobierno torsionador, es un gobierno que de alguna manera trata de instalar el miedo, trata de generar este, la, la desmovilización.、Eh, pauta los medios. m u e n estamos escuchando a Gustavo Vera de la, de la Fundación Alameda. Interesante、eh, visión, ¿no?、Eh, Conjunta geopolítica, casi,、uh -huh. bueno, que, que, que hacía de, de lo que está sucediendo. Vamos a irnos porque está la otra mesa, ahí está nuestra compañera Gabriela y Ana Clara, están del otro, del otro lado ya por comenzar la marcha. Sí, así es,、eh, la convocatoria es, siguen llegando todavía igual personas, así que yo creo que todavía va a tardar un ratito más. Esta marcha, pero ahora te cuento, Nacho, y le cuento a Nelson y, y a la audiencia que estamos en compañía de Mauricio Aguirre, de la Asamblea del de Agua de Tunuyán, también de la ONG a s o p r o v i d a、eh, y a quien le vamos, le vamos a saludar, le damos los buenos días. Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando acá en Mendoza. Bueno, Mauricio, nos traes un mensaje que tiene que ver con Famatina. Sí,、eh, la gente de Famatina nos hizo llegar un mensaje、eh, para compartir con, con esta actividad, con esta marcha, con este festival por el agua pura, por la vida que estamos realizando. Y sabemos que, bueno, desde las asambleas también se ha apoyado siempre en forma conjunta las actividades en todo el país. En oportunidades anteriores se ha podido viajar desde acá a, a apoyar la lucha en Famatina. Y ellos también, cuando pueden, se acercan. Y como no pueden venir a esta actividad tan importante. Nos hacen llegar un saludo y un mensaje para, para todo el pueblo de Mendoza que cuando quieran lo, lo compartimos. Dale, dale. Dice así: Desde Famatina, provincia de La Rioja, queremos hacer llegar nuestro abrazo sincero y solidaridad al pueblo de Mendoza en este peregrinaje histórico, donde convergen las demandas de muchos pueblos afectados por el acecho de la contaminación en nuestros territorios. Desmontes, pueblos fumigados, Represas, megaminería y fracking son el reflejo de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo que claramente beneficia e l bolsillo de las transnacionales junto al de otros pocos y que solo es posible implementar con complicidad de los funcionarios de turno que actúan en conjunto y de forma corporativa. Es un modelo que ha demostrado su fracaso porque no está pensado en el desarrollo sustentable. Y no asegura la preservación del agua para los pueblos. La alternativa no es otra que resistir. ¿Estás a favor de la vida o estás en contra de ella? No admitimos el doble discurso o la doble moral. No queremos que Mendoza sea otra zona sacrificable. Al igual que en Famatina, ustedes necesitan el agua pura para vivir. De aquí, en 13 años de lucha, se expulsaron 5 empresas mineras. Incluida Barrick Gold, y las vamos a seguir expulsando las veces que sea necesario. Sabemos lo que es sentir la desesperanza de ser considerados pueblos de sacrificio, pero también sabemos que la victoria es posible. Es por eso que nos ponemos en el lugar de ustedes, hermanos mendocinos, y apoyamos toda lucha en defensa de la autodeterminación de los pueblos, porque existen alternativas sustentables. Porque nos une la defensa de la vida. Porque nos unimos en lucha. Porque el agua de Mendoza no se negocia. Los abrazamos, hermanos. Asamblea m a t i n a Provincia de La Rioja, Carlos Herrera. Bien, qué importante, ¿no? Este mensaje, qué fuerza. Y, y de alguna manera también sigue visibilizando lo que se ve en, en estas mesas, en, estas, en esta salida, en esta transmisión que, que venimos haciendo y que se viene viendo en. En todos los procesos asamblearios de, de, en defensa ¿no? de, del agua, que es la unidad entre los distintos lugares, ¿no? Sí, sabemos que、eh, es una frase estrellada, pero sabemos que sin agua no hay vida. Y, y nosotros, como pueblo mendocino, el agua es un recurso vital. Y es, obviamente que es absurdo a todas luces este tipo de tecnologías que, que contaminan y saquean principalmente nuestros recursos naturales.、Eh, Yo, que soy habitante de Tunuyán y estamos ahí cerquita de Tupungato, la gente cree que en Tunuyán de que eso no nos va a afectar, porque eso, bueno, es en Tupungato, no es en Tunuyán. Y sabemos que eso no es así, que, que la contaminación no tiene fronteras, no tiene distinciones y que todos nos vamos a ver afectados y vamos, vamos a perder recursos vitales donde después no hay marcha atrás. Así que sí, es, es muy bonito también sentir el apoyo. De las otras asambleas y de los otros compañeros en lucha en diferentes partes del país, no solo del país, sino del mundo, porque aquí hay gente de Alemania, de España, de diferentes lugares que, que hoy están presentes aquí en esta convocatoria, porque este es un problema a nivel global. Que, que Si nosotros los ciudadanos no nos ponemos la camiseta y no salimos a la calle a defender nuestros derechos, el día de mañana va a ser demasiado tarde para, para salir y reclamar que. Y cuando lo tuvimos que hacer, no lo hicimos. Por eso invitamos a toda la gente que nos está escuchando que se quiera sumar a esta marcha. Todavía no hemos salido, todavía estamos en el n u d o vial y nos vamos a, a dirigir y a concentrar ahí en el, en el Parque Central,、eh, donde vamos a, a compartir un lindo evento entre todos,、eh, aunando nuestras fuerzas y nuestros criterios en defensa de la vida y de la g u a p u r a Seguramente, seguro que sí, Mauricio. Muchas gracias por, por acercarte aquí a la mesa de la mosquitera. No, gracias a ustedes y felicitamos por la labor que, que desarrollan, ya que sabemos que, que es una, p o r e m o s la única radio independiente que, que se anima a transmitir este tipo de situaciones y a ponerse hombro a hombro con, con estas luchas. Muchas gracias. Gracias a vos. Lo escuchamos a Mauricio g u i r r e de la Asamblea del Agua de Tunuyán y también de la ONG Aso Provida. Nos vamos a estudio y continuamos.